Keep in the casket, eaten by the play. There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors too are certain if the show is through Silent on looks and with the cues With the chorus and martial smiles. At last 1998 show The tods song no one ever sings The curfew grows flying, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, scroll by his ring. Buenas, buenas, me se siente. Sí, me se siente, me se siente bien. Que, que digo yo que, que esto está muy alto. Bajamos todo aquí, ¿eh? Bajamos la música de fondo, falamos nosotros. Y eh, todo va bien, todo va bien. Todo va bien, bueno, pienso yo que todo va bien. El, la curva esta de sonido, esta, esta, como se ya una metáfora, porque en un ye, no y sonido realmente lo que lo que lo que nos muestra el, el, el ordenador y gráficamente ¿no? una transformación gráfica de, de lo que sería el, el oye, oye per, perdona eso que lleve una que una representación gráfica de lo que sería el sonido bueno que se ve fea tío ¿no te parece robador Me parece, sí, es hipnótica Es eh, interesante, cuando hablamos parece Que tiene más matices Cuando suena la música Tiene menos es, eh, Tiene menos matices, es como una mancha ahí No sé si la gente que está en casa Estará sintiendo bien la banda sonora bueno, Que me... está sonando Tenemos aquí un tío que se llama Silvino O es aquí Pues yo en Silvino No sé En fin, bueno, si eh, Silvino o yo no como te llames, si, si se siente bien, pues Dino se siente bien, si se siente mal, que dice Dion? suena bien por internet. Bueno, anda, pues entonces, si suena bien por internet, yo que quiso te diga, yo 107.3 ya lo tengo como una una, guerra, una batalla de partida. Ah, no, dice que suena bien también por FM. Bueno, anda, pues nada, bien, entonces, entonces todo va bien, todo va bien. Sí, ese, yo estuve escuchando hoy y sonaba bien por son, la FM. Increíble, realmente increíble, ¿eh? Y toda una novedad, una toda, toda una novedad que, que suena bien, que suena bien esta emisora, esta emisora que, que lleva una radio libre, ¿eh? Y que lleva una radio libre que ya no podemos decir eso de, de que tiene 30 años, porque me parece que en marzo llega el cumpleaños, ¿no? Tiene 31. Tiene 31, una, una, una, pues Y un número mucho menos así espectacular. Era normal pero es igual de importante. Eh, importante, sí. Bueno, llega un año más importante, si quieres. Pero bueno, queda feo. O sea, queda feo, no queda feo, coño. Pero quedábamos Modpul 30. ¡Oh, 30 años! Joder, 31. ¡Oh, falta! de 10 30 y peña decía, ¡hostia, 30 años es una antena! Y de 71 y dicen, de vos, oh, todavía faltará Dios por los 40. Ya. Yeah, Estamos, sí. claro, visto así, de esta manera, pues, en fin. Bueno, pero nada, en fin, bueno, que yo digo lo, pero ya lo sabéis de sobra. Estáis sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la Radio Libre Duvio. Estáis sintiendo en el www.radiocuca.org, que nos dice el West Young, ¿eh? que yo no que tenemos aquí... mencionar en el chat, porque también tenemos un chat. Esto lleva una gozada. dicen ¿Eh? en radios ahí comerciales ponen donas, oh, los oyentes participan y una mierda, aquí participan a tiempo real ¿eh? cuando participan a tiempo real mientras tenga ver el chat si me tocan mucho les narices, pues cierro el chat y oh, hostia, no hay nadie, no dice nada nadie, no, no me pasó nunca ¿eh? yo, me gusta mucho estar en el chat eh, de hecho de lo que me queixo yo últimamente no me dice nadie casi nada en el chat Pero bueno, ¿qué vamos a, qué vamos a hacer? También es normal, a lo mejor dijeron ellos ¿Para qué coño, vamos a decir nada miserable, si apetez, díselo y si no apetez, no lo lee porque bueno, este programa, por cierto, eh, de el anedónico miserable que soy yo, eh, llamase anedonia, que hay mucho que no lo digo, eso de la macedonia, la negación del placer y tal y pero bueno, en fin, de normal, fallo un anedónico, tiene que llamarse anedonia, porque bueno da por eso de, de quedar bien así tal ¿eh? manadónico miserable apofénico fotofóbico peracúsico no espera van al revés y peracúsico primero fotofóbico después aunque bueno no un... tengo aquí conmigo al trovador por supuesto ¿eh? Eh, que el que, que yela, hostia al trovador porque resulta que que los sintientes a, a ver tan tan tan desencadenados pidiendo la, la toco la operación habitual yo Pasen de mí, pero luego sí. no, vienes tú no, Subiré cuando se me apetezca. Bien, bien. Eso me parece una política muy es adecuada. Es una política adecuada. Sí, sí. Yo creo que ya es más muy adecuada... A, Seguramente a la si vengo dos días seguidos pedirá rápidamente mi, mi ausencia. Pues, a ver, pudiera ser, pudiera ser, oye. Pero bueno, el público es eh, sabio, ¿eh? El público es sabio sí. siempre cuando te denigran y cuando te... Yo muy curioso, porque el otro día eh, topéme una bella sentiente... Que les... No, siento la veces estar. Sentir el otro día que estaba el trovador, vaya bien, que, que sale, no sé qué, hacéis un conjunto bueno. Digo, nada pues nada, oye, que. que... Hombre, yo me limito a venir aquí y seguir un poco el, el rollo que, que tú montas, porque ya sabes que yo soy de otra línea, no tengo Mira, mucha capacidad de improvisación. Pues precisamente, decía esta mujer, esta sintiente, decía, no, presta más que nada porque sois muy diferentes. Y entonces, aunque no en llega el uno, llega el otro. Yo lo sé. A lo mejor, ¿eh? ¿verdad? No sé. ¿eh? Seguramente. ¿Eh? Acuérdome cuando estudiaba yo eh, neuroquímica cerebral. ¿eh? Que digo yo que si estudias cualquier otro tipo de, de enlaces de neurológicos, es no lo mismo. Pero bueno, incluso no hay falta que sean neurológicos. Bueno, ¿qué coño? Que venía yo, acuérdome de, de que estudiábamos... Los que llenan las enzimas y, y, y el hueco que tienen las células para que se... no coño que no las enzimas no llenan los neurotransmisores los neurotransmisores y el, y el espacio que hay en la neurona para que se acoplen y la cosa consistía en que fueran diferentes claro el que llera, si, si el receptor que estaba en la neurona era con cabú pues el, el neurotransmisor tenía que tener un pincho con besu Etcétera, cosas así para que encajaren. Eso tiene bien. tiene un nombre técnico, sinapsis se llama. Sinapsis, efectivamente, efectivamente, en, las, en, en la sinapsis. Yo, mm. a mí me presta mucho la teoría de la sinapsis porque es algo que ya hablamos el otro día, además. ¿De la sinapsis? No, hablamos de una cosa que yo te refería a ver las cosas como un campo, es decir, como la atracción, ah, sí. de, como la interacción de dos polos. Sí. Entonces, el territorio sináptico es el. Es el campo, es decir, aquel ah, mira, espacio mira. donde lo diferente se, se, ah. se atrae y se forman mira, bueno, los intercambios de, celulares. De Pasa lo sí, mismo señor. con las células, que son, es precisamente, los espacios intercelulares son los, eh, los territorios frontera, son precisamente donde se producen realmente todas las transformaciones fisiológicas. Y hay gente ahora que está investigando las células cancerígenas, Y están llegando a la conclusión que realmente el problema no está dentro de la célula, sino en el territorio eh, te que circunda a la, a la célula. Y los procesos internos son el resultado de la interacción con los procesos externos. Entonces, uh -huh. realmente pa, puede ser lo mismo con, con los hombres, ¿no? que son conjuntos de células. Es el, el, los espacios de intermediación donde... se generan los problemas, ¿no? O donde... Seguro. Si, tu, si de hecho, ahora, según tal vez, comentando ese tema de las células, digo, estaba yo pensando, digo bueno, y exactamente igual, eh, yo qué sé, pues cualquier tipo, por ejemplo, de, de, de problema, de estos que llamen psicológicos, tal, eh, viene a ser exactamente igual, porque el, el problema psicológico, el problema incluso, o el beneficio, vamos, eh, cualquier tipo de efecto, en un bien del propio sujeto bien de la, de la su interacción con lo que tienen al, alrededor y con los demás sujetos, con el ambiente, el ambiente y la interacción sujeto-ambiente el sujeto sin ambiente no tiene absolutamente nada ¿eh? o sea que bueno pues pues sería guapo sería guapo, bueno, qué coño sería guapo que, y que tiene que ser así eh, y es normal que lo pequeño funcione exactamente igual que lo grande eh, siguiendo que el principio mágico de que lo que está en arriba es igual que lo que está en baixo ¿eh? y viceversa, pues oye no, lo pequeño es exactamente igual que lo grande, comportarse de la misma manera posiblemente. A mí me gusta mucho esa teoría, ¿eh? sabes que yo soy de, de, de tener por lo menos dos o tres verdades a las que agarrarse y una es esa de eh, la teoría del holograma ¿no? de sí. que lo pequeño es eh, Explicarlo muy bien, porque. Eh, pero. Que eh, el conjunto está contenido en cada parte. Exactamente. ¿Eh? Y sí, vale, ya, ya más o menos lo entiendo. Mm, que, que la célula, al fin y al cabo, y un. un ejemplo del funcionamiento de, de, los, de los lo psíquico los psíquicos y un ejemplo de funcionamiento de lo social no sé si va si sí, por ahí la sí, cosa Sí, va por ahí, pero la, o sea, la teoría esta de los hologramas eh, está relacionado con con la tecnología láser y tal ¿no? de cuando claro. fueron capaces de Hostia. de observar partículas muy pequeñas de cualquier estructura viva que Eh, según iban acercándose y haciendo la cabeza más pequeña representaba eh, ah, era igual que, que la, sí, hombre, por ejemplo sí, vale. si miras una partícula minúscula de una manzana es exactamente igual que, que, la, manzana, la, la, manzana, que la manzana la manzana la grande sí sí sí sí vale sí, vale vale ya es lo que lo que pasa sí. es que tampoco me acuerdo yo del nombre que el sobre o sea yo, yo no lo sé explicar en los propios términos científicos pero es interesante cuando uno observa cualquier cosa que parece absurda y y tú lo haces mucho aquí en el en el programa <ríe> sí. que es coger un suceso que parece estúpido pero ahí está contenido todo puedes eh... efectivamente sí pues ahí viene la explicación que dábamos antes a mi cerrado el gallinero y las cárceles y que no me quedo no, otro remedio no, existe que... difícil el otro día bah, eso, ¿sí? oye llega aquí para los que no teis enterados el tropador y, y el mi artista particular que se encarga de... de esas imágenes que acompañan al, al enlace del programa, si miráis la nuestra página web, aquí el tropador que se encarga de, de poner esto es. Y, y bueno, pues la de la la de la semana pasada, pues tuvo Sin lo la, la porque... más difícil de, de, de todas. Hay que reconocer que hay un tema complicado. Es un tema complicado. ¿eh? Pero bueno, ya curiosamente hay un tema complicado, pero fue, fue tan claro. O sea, tú estás allí... Mm -hmm. Eso, se ve claro, ¿no? Eh, sí, el probe Kiku está ahí metido, está encerrado, está encerrado. ¿Y por qué está encerrado? Por, por agredir a otros. ¿Y, ¿Y por qué agrede a otros? Pues porque nosotros, que somos los que dominamos el gallinero, osamos poner varios machos en, en un gallinero, cosa que no se debe hacer. Entonces, el delinque, pero no un de, delinque por, por sí mismo, porque tenga instintos malvados, delinque porque... porque, bueno, pues los que están arriba configuren la sociedad de tal manera que lo obligamos a delinquir eh, no sé, yo creo más claro que el agua <ríe> y la, la verdad joder, no sé, oye, yo de, todavía hoy, bueno hoy lo que pasa <ríe> hoy tuve allí y, y bueno, al final no ofrecimos pero el mismo lo lleva con toda la intención de, de, de, de pasar a a Hacho, a un par de pitos. Ah, es interesante, no, bueno, tío. En fin, ¿no? y ya, ya, ya, ya ya por eso, sí, al fin y al cabo el gallinero no deja de ser una un, en pequeño lo, lo, lo grande, un ejemplo de lo grande, ¿no? de la nuestra sociedad, que no hay pena de muerte, pero bueno, no, no sé. No la hay. Es sutil, ¿no? Si sí, Podríamos decir es. que la pena de muerte es, es sutil, ¿no? Porque estos eh, estos eh, 14 o 15 que murieron el otro día en, eh, en, en Ceuta por ejemplo, pues es una pena de muerte sutil, ¿no? Sí, ¿eh? sí, sí, totalmente eh, no, los, no los mataron dejaron los morrer, hicieron lo necesario para que morrieran sí, sí. pusieron las condiciones queraron, necesarias crearon las condiciones necesarias para, para que, para que morrieran y tú que, mira pues ahora que estamos hablando de esto eh, tuve yo, yo pensando en el Kiku y en la pena de muerte Eh, y, y, tuve pensando una cosa, yo veo al Kiko allí, está bueno pues está privado de, de poder eh, desarrollarse como, como individuo, ¿eh? porque te he metido. Un Kiko lo que tiene que hacer es dietar compites, eh, llamales cuando, cuando encuentra comida, eh, follales de vez en cuando, bueno muy a menudo porque tanto puto de al que te pego los kikos, bueno los kikos y los pitos en, en general. Bueno esas cosas. ...y por embargo estoy encerrado... ...y no falla otra cosa... ...que comer... Y, ...y dormir... ...y mirar... ...entonces yo... ...deseaba esto... ...no lle... ...no lle humano... Bueno, ...pues aquel lle un, un... ...un pito... Eh, ...no lle humano... vale más casi... matarlo ...matalo porque... ...bueno pues me parece que lle... ...más misericordioso matarlo ...que tenerlo ahí... ...ahí metido... Eh, ...supongo que mucha gente que defiende la pena de muerte... a lo mejor incluso defiende ideas de parecidas lo cual me bueno pues me preocupa porque se supone que yo no entonces soy, sería totalmente contrario a una cosa como la, la pena de muerte sin embargo yo creo que no sería contrario a que se a que se, se planteara la, a, a, a la gente condenado pues pues la opción ¿eh? porque yo no sé, yo pienso en mí mismo no sé si preferiría que me metiera toda la vida en un en un, en un sitio de esos en una en una prisión o que me o que me mataran la verdad que es una hay una cuestión que, que me la planteemos una vez eh me la planteemos una vez porque hombre si fueran cárceles como estas que salen en las películas que vienen de puta madre que no sé qué pero yo creo que todo eso es mentira por mucho que nos que nos lo entiende decir el otro día en la radio salió un paisano indignado porque en las cárceles tenían piscina entonces claro, decía el paeseano pero bueno, las cárceles se van a sufrir bueno, yo creo que ese paisano no se leyó la constitución porque no es lo que lo que dice, las cárceles no son para sufrir las cárceles supuestamente según dicen ellos son para rehabilitarse que es mentira porque no son para eso pero bueno, qué no sé yo el, el, el hecho de que los de que los presos tengan piscina como que tampoco me Yo qué sé, y como si no, comen todos los días, qué vergüenza. No, no sé, va, oye. <risa> Dijo yo que si metes uno ahí, pues pues tendrás, no sé, no hay de comer, tampoco hay una cosa tan... En fin, no sé, no sé qué te pasa a ti, tropador digo. Hombre, a mí me parece que poca gente se habrá planteado la pena de muerte como tú te la estás planteando ahora. Básicamente la gente que defiende la pena de muerte, yo creo que es gente que está... poseída por, por el afán de venganza y por ah, bueno, la, la capacidad de, de impartir eh, justicia y por un montón de, de cosas más. Poca gente se habrá planteado la opción de, de, de decir, oye, pues para vivir así igual vale más matar a este paisano. Yo para creo el... que, que poca gente o que la persona prefiera realmente morir. Yo creo que muy poca gente se lo habrá planteado así. Yo no sé. Yo... creo que siempre merece la pena vivir, ¿no? Aunque sea en, no en la las presión. circunstancias más, más más duras, como puede ser la privación de libertad. Yo me acuerdo ahí, ahí de Malcon X que decía que nunca había sido tan libre como entre rejas, ¿no? Porque había sido capaz de, de encontrar una disciplina interna que, mm. que la había hecho más fuerte, ¿no? Y también hay otros casos. También hay gente que en la cárcel yo creo que la inmensa mayoría esto, Mal con X es un caso y también mucha gente o otros casos que habrá, de gente que en la cárcel, eso que dicen de que eh, pasan ellos por la cárcel pero no, no la cárcel por ellos, son capaces de salir reforzados y de, y de aprender o de superar esa situación, pero yo, la inmensa mayoría de la gente lo único que hace en la cárcel es aprender a delinquir de una forma más, más eh, brutal todavía ya dominar al prójimo de una forma más eficiente ¿no? que es lo yo creo que es lo que lo que se aprende en las cárceles aunque realmente yo nunca estuve dentro y tampoco lo puedes afirmar a ciencia cierta no porque seguramente que haya gente que haga un trabajo y un esfuerzo enorme porque porque no sea así ¿no? Hombre que sé yo a ver eh, yo nunca, nunca estuve no dentro eh, conozco alguna gente que tuvo pero bueno Pues hay los que, que tuvieron y, y cuantan de que ya es espantoso, y hay los que tuvieron y cuantan de que es terrible, pero pero bueno, que se lleva y tal. Eh, pero yo más que defender que, que hubiera pues eso esa, esa pena de muerte, como si dijéramos que por cierto si sí que la plantea una persona, de una manera parecida, parecida a la que digo yo, que yo gustaba bueno. Ah, bueno, el sí. concepto ese de la autoanalysia procesal que me parece que, que sí, la sí, llama sí. que la llama así que, que hombre, él... Que había gente que debería de pedir la muerte efectivamente pero bueno, yo, me tiramos mucho con él que bueno, me extraña porque hay un faltoso un tremendo, soy paisano pero pero yo creo que ahí sencillamente lo que pasa es que no lo entendieron bueno, seguramente muchas otras cosas tampoco lo entienden porque él tampoco fue ningún esfuerzo para que no, no para no, no lo entienda todo lo contrario, yo creo que precisamente se esfuerza en... en en crear sus propios términos y para que no lo entiendan nadie. Pero bueno. bueno, yo creo que es la gran trampa de la filosofía, ¿no? Que es un pensamiento casi hermético ya, ¿no? Llega a un punto en donde la necesidad de, de entendimiento no, no es necesaria. Entonces eh, el señor este elabora unas teorías que algunas cosas que dice pues son interesantes y y tal, pero pero la verdad es que no es incapaz de o el 90% de las personas somos re, o sea, gente que no tiene ningún tipo de capacidad o, o, o no, tiene o sea, un problema yo creo, que, yo creo que no que sencillamente el, el problema es que él en el círculo cerrado eh, elabora una teoría, unas ideas un tal, y, y, y se dota de un propio de un lenguaje propio de unos términos propios términos que supongo que discutirá o que dará a conocer a los oso llegados mm. y luego de repente escribo un libro o escribo mm. un artículo en Nueva España y, y claro la gente parece una barbaridad a lo mejor sencillamente porque no porque no lo entiende <risa> yo acuerdo una vez un debate de de este paisano, no sé eh, no me acuerdo dónde ya era, no sé, me parece que ayer en el programa aquel que tenía Sánchez Dragó años a en la tele que, que mandó huevos, pero ya era de lo, de lo poco bueno sí, que, sí, que, que sí, me buscaba sí, la negro tele. negro sobre el blanco. Efectivamente. Y debatía ahí eh, este Gustavo Bueno con un paisano eh, donde existía supuestamente las antípodas y claro, eh, Gustavo Bueno hacía una cosa y el otro, bueno, pues respondía y Gustavo, la respuesta que a Gustavo Bueno y era, no entendiste absolutamente nada, pasa otra cosa. Eh, claro, no entendió nada. Yo, por ejemplo, que, que tuve la... la suerte o desgracia de tener un, un profesor del círculo ese cerrado, Gustavo Bueno bueno, tengo entendido que yo era algo así como el bufón de, de ese círculo, pero bueno, en fin eh, Círculo hermenéutico se llamaba, ¿no? No lo sé, no lo sí, sé pero no me, sí. extrañaría, no me sí, extrañaría sí. Eh, la cuestión es que yo más o menos, por culpa de ese paisano tuve que controlar un poquitín de, del vocabulario de, de Gustavo Bueno de, sobre todo del tema este de la teoría de las ciencias, ese recategorial que por cierto me que gustaba no está mucho que no mal claro. no me gustaba mucho y es la teoría de la ciencia que más me convence de de de del que, que conocí hasta ahora por la cuestión de que yo como conocía los términos dábame cuenta de que de que bueno estaba usando algunos de esos términos pero claro por la menos que conocen esos términos gustaba bueno los de de la camarilla y los que tuvimos la suerte de, de ser alumnos de de algunos de la de la camarilla entonces claro decir no, es que no me entiendes. no, no es que no, no te entiende, ¿no? De que si esa palabra das, y, das y tú un significado que, que lo das tú, pero que no llegue bien el diccionario de la Real Academia, pues oye, tío, no, joder, normal, normal, normal que no te entienda. Pásame a mí, pero bueno. Yo que... ese, es, ese es un mal que le veo eh, a la filosofía en general, ¿eh? mm. sobre todo o sea, lo que podemos llamar el pensamiento... Eh, occidental, la filosofía Que como todo se va haciendo Con la crítica de lo anterior Y revisando constantemente uh -huh. todos los paradigmas Anteriores, llega un momento en que eh, Las discusiones son Un pensamiento contra otro pensamiento Pero no es que ya no tengan un lenguaje en común Es que eh, son discursos completamente iba a decir abstractos pero sin un sin un pozo cuando eh, hay una escuela o una tradición pues los discursos son dentro de esa escuela y esa tradición entonces no pasa lo que pasa en esa conversación que decías te de gusta bueno no usted no entiende nada absolutamente nada de lo que yo digo porque yo me, me inventé este término este término uh -huh. en cambio ninguno o sea los dos no utilizan el lenguaje de, de su tradición de sino otro. que cada uno Eh, pues tiró por aquí, por esta línea Tiró por esta otra línea A mí siempre me gustó la filosofía de los griegos uh -huh. y, y creo que no estaría mal Pues partir de esos conceptos y tal Yo cuando leo cosas de los presocráticos O de Platón y tal Todos los enfrentamientos que ves Entre tal escuela y tal otra Realmente son, son absurdos no O sea, da la sensación eh, Se envuelven, se compensan es, Parece fascinante, ¿no? Porque... lo uno eh, compensa al otro porque estás todo dentro del la misma del mismo paraguas no de, pero llega un momento ahí yo creo no, no sé muy bien cuánto bueno sí yo soy tendencioso yo creo que es a partir de Mars en adelante donde todo es un rompecabezas eh, sin sentido el existencialismo el otro lo de más allá eh, yo creo que la filosofía en en Occidente dejó Eh, retazos de eh, algunos eh, chispazos de lucidez en tal o cual autor, pero una incapacidad para tejer un discurso eh, coherente, eh, un, o sea, como crear una escuela, porque dices tú, qué, ¿qué escuela filosófica? Y no se sabe. en un momento en que la historia de la filosofía es gente hablando de lo que pensaban otros. Gustavo Bueno quizá tiene un punto interesante que pretende ser filósofo. Gustavo Bueno tiene una cosa buena, valga la redundancia. <risa> ...que Y que... ...bueno, lo peor de Gustavo Bueno... ya es su propia persona, ha Gustavo Bueno... ...pero bueno, dentro del, del su pensamiento... ...tiene una cosa muy buena... ...que que... Eh, ...Gustavo Bueno, y defensor de la dialéctica... Eh, ...yo personalmente, ya sabes, trovador ...que también la dialéctica a mí me... ...me... ...me, me, me atrae mucho... ...mísimamente eso que comentabas... ...el problema entre esa discusión... ...que, que vi yo aquella vez en la tele... entre Gustavo bueno y aquel otro paisano... Pero esa discusión no es dialéctica, eso es una discusión que no tiene que ver con la dialéctica. Pero depende cómo lo mires, porque si interpretas esa discusión como un enfrentamiento entre tesis y antítesis a la espera de una síntesis que les envuelva, entiendes eh, eh, mucho mejor. Quiero decir, eh, si hay un observador externo sí, sí, sí. que está viéndolos, te hacen, ¿no? el problema de, de Gustavo Bueno ya que no tiene... ...no muestra ninguna intención de que el otro lo entienda... ...utiliza unos determinados términos... ...el otro tampoco llegue que hacer ningún esfuerzo por entender... Eh, ...pero bueno, yo estoy aquí, entiendo los dos... ...y soy capaz de, de dar una nueva explicación... ...que incluye la del uno y incluye la del otro... ...yo creo que esa es una, una forma de, de avance... cuando falo de sí, elástica, sí. falo en ese sentido yo entiendo entiendo lo que quieres decir pero no te parece paradójico que nunca resulte es decir que eh, por ejemplo en esa por llevarlo ahí a esa uh -huh. discusión que viste tú que es donde yo creo que está el problema de la filosofía por ejemplo no en general en que eh, está uno defendiendo eh la tesis y el otro defendiendo la antítesis uh -huh. y necesitan un observador externo que sea capaz de hacer la síntesis. Es decir, ellos... Espera, déjame un segundo de ah, explicarlo. Ellos sí, sí. son incapaces de llegar por sí mismos. ¿Dónde creo yo que está el problema? El problema está en el principio. Es decir, eh, ¿cuál es la diferencia entre un pensamiento filosófico que tiene una tradición detrás y otro que no la tiene? Precisamente el principio. Eh, mm, son incapaces... de encontrar algunos conceptos y algunas verdades que les unan. Uh -huh. Entonces es un como dos gallos del corral pegándose a picotazos. Hay una síntesis porque es inevitable. Uno perderá un ojo, el otro perderá tal. El resultado pues será, qué sé yo. Pero mm, realmente, eh, si tú miras el panorama filosófico de, de Occidente en los últimos 150 años, realmente pues es una cosa que no... las aportaciones son pues son casi con un dosificador no de porque no hay esa esa tradición ¿Qué, a qué me refiero yo por ejemplo a mí me parece importante cuando hay una discusión filosófica que se parta de un principio o de una idea en común por ejemplo eh, si uno habla de la dialéctica yo creo que cuando uno se se enfrenta a una discusión dialéctica en el terreno filosófico yo creo que por ejemplo los griegos lo tenían claro siempre hablan de dices pues oye hay un principio unificador a todas las cosas un es decir hay un, un bueno que es lo que hacían por ejemplo la filosofía cristiana la teología uh -huh. que bueno eh, pretende recoger incluso es un materialista que dice yo tengo más que ver con Feijóo que con que con Cándido Méndez, ¿entiendes? porque sí. ...pretende encontrar eso... ...pero llega un momento en que es un lenguaje tan complejo... ...que, que no que no puede... ...entonces cuando hay... ...si tú partes de que... Mm, ...somos una unidad... ...luego el siguiente punto es... ...que puede ser que nuestra experiencia sea dual... ...es decir que tú tengas una opinión... ...y yo tenga otra... ...pero como ya partimos de un principio... ...de que aunque seamos puntos de un extremo... ...ahí eh, somos la realidad... ...lo va todo... Mm -hmm. ...es más fácil que llegue la síntesis... incluso utilizaríamos eh, haríamos un esfuerzo muy grande en utilizar el mismo lenguaje porque el propio lenguaje mismo ya nos haría llegar eh, no te digo ya, es una visión romántica, casi a la vez a, a, a, la a, o sea, sí, a una conclusión o sea, la retórica leía el otro día a tono aquí en un programa el jueves pasado una cosa de Schopenhauer, que sí, era el arte de tener compañero razón, compañero Domingo de Ramos, sí, Domingo de Ramos el arte de tener razón ...incluso aunque tu argumento sea falso... ¿no? ...que es... ...yo creo que la filosofía ahora mismo es eso... ...es decir, es... ...pero en cambio debería ser todo lo contrario... ...que sería el arte de hablar... ...y de discutir... ...para que... El, o sea, eh, ...la verdad... Eh, ...saliera a la luz, ¿no?... ...entonces eh, yo, vamos, por... ...pienso en las facultades de filosofía... ...donde se enseña a la gente a tener unos argumentos... ...muy fuertes... ...y defender sus tesis frente a otro... de una uh -huh. forma muy tal y tal escuela contra esta otra escuela. Y eso y creo que es precisamente el problema de filosofía. Uno pretende encontrar la verdad en este punto, el otro en este otro punto. Y dices tú, hostia, esto, esto es una pelea de gallos. Eh, sí, yo estoy todo, A ver, no puedo dejar de estar de acuerdo en que efectivamente, y hablando de filosofía de cualquier otro tema, la verdad, y que son una... La, el, la la discusión pero yo sigo diciendo entre tesis y antítesis normalmente llega una pelea de gallos porque eh, en, en general esas personas que debaten no tienen intención de llegar a la síntesis es eso y, es lo que yo quería expresar claro, es es el grandísimo problema eh, que efectivamente pues hay una escuela no yo voy a defender la mi escuela hasta hasta la muerte y el otro dirá ¿no? pues yo veo que el que ve que hay errores en la escuela pues escoge otra y nun, y la cuestión no es escoger una u otra y mm, intentar permanecer un poco fuera poder verlo desde desde fuera ¿eh? desde fuera quiero decir sin el apasionamiento de, ¿eh? de tener una una posición casi emocional en defensa de, de una de les, de las dos opciones y decir venga vamos a ver qué hay de bueno en esta opción que de bueno la otra opción y que puedo aportar que que, que incluyes estas opciones y además algo más algo nuevo no sé yo por ejemplo eh, a ver cómo diría yo mismamente no tengo impuesto entonces igual digo de alguna burrada pero eh, yo recuerdo que en su momento cuando estudié historia de la filosofía pues pero prestóme además porque tuve una persona no estoy hablando del bonista ahora estoy hablando de otro que que tenía esta visión dialéctica y entonces intentaba explicar la historia como la superación de contradicciones y por ejemplo acuérdame que él presentaba eh, el empirismo y el y el racionalismo como dos opciones diferentes y eran totalmente diferentes eh, defendían exactamente la opción contraria el uno del otro uno era que conocemos solo por razonamiento y el otro era que conocíamos nada más por la, por la experiencia Las dos son verdad, joder Efectivamente, y eso <risa> ya es lo que decía este hombre que <risa> o sea, luego vino Kant decía él, yo la verdad es que Kant para mí es un misterio y un tío muy raro y no entiendo no, casi nada pero decía, luego vino Kant y llegó un momento en el que ya no podía ser ni empirista ni racionalista, y estúpido ser empirista racionalista, te tienes que ser kantiano. Pero por ejemplo, eso es la sensación que te digo yo cuando hay una escuela uh -huh. realmente ya no tiene sentido ser lo anterior porque cuando uno resuelve un problema lo resuelve todo el mundo uh -huh. pero es dentro de, de la misma escuela. Yo por ejemplo la dialéctica que eh, no la estudié así en la en, como en filosofía y tal, pero yo la entiendo como el funcionamiento de la naturaleza, que son eh, y son unas leyes que están ahí, que son otra de esas verdades, que te digo yo, de las que se puede partir para... Uh -huh. eh, para Yo creo que hay ciertas cosas que podemos decir, coño, pues esto es verdad, porque si partes en una discusión sin ningún punto en común, es muy difícil que te, que te entiendas, entonces es cuando pasa... eso que le pasa a la filosofía, que no pasaba con los empiristas, realmente los empiristas y los otros venían del mismo, su punto de origen era el mismo punto, entonces sí. interpretaban después, entonces Kant coge desde lo otro, entonces es posible la síntesis, entonces yo la dialéctica la veo con o la entiendo como simplemente las leyes de interdependencia que relacionan lo uno con lo otro no lo que hablábamos antes de De la sinapsis, uh -huh. pues entre el receptor o aquí la radio, entre el receptor y el emisor, entre este y aquel, hay unas leyes de interdependencia. Si sube uno, baja el otro. Si. Si. O sea, si se comunican. O sea, entonces pasa lo mismo con el empirismo y con el otro. Son dos cosas que los razonables es decir, coño, tienen toda la razón del mundo. Y cuando oyes al otro, dices tú, tiene toda la razón del mundo. Posiblemente. <risa> Ahí en ese medio, haya, en esa relación, en el equilibrio de esa relación, esté, esté lo razonable, que seguramente yo tampoco soy un especialista en Kant, pero pero seguramente él haya llegado y pasa lo mismo con Spinoza y pasa lo mismo después con Hegel, pero ¿qué pasa con Hegel? Que, que es un tío que no es hermético, o sea, <ríe> sí. es difícil de, de, de entender. Entonces yo creo que la filosofía que de mano está es una cosa súper importante ¿eh? bueno. porque realmente la capacidad de entender las cosas y, de, y todo el conocimiento que haya acumulado de gente y de escuelas y de tradiciones y tal, pues sería muy interesante que estuviera integrado en la vida en nuestra vida, o sea podemos verlo todo con la perspectiva de un filósofo, todo lo que todo lo que ...todo lo que pasa a nuestro alrededor... ...e intentar comprenderlo... ...explicarlo, transformarlo... ...pero es un conocimiento que puedes decir... ...no, es que... ...están marginándolo... ...no, es que las personas... ...llegó un momento en que quizá la filosofía... ...no nos aportaba nada... ...y fue perdiendo... ...fue perdiendo... Eh. ...y otra cuestión... ...dialéctica también... ...hasta qué punto fueron las personas... las que rechazaron la filosofía... ...o fueron las instituciones... ...es que ellos negaron la, la filosofía... ...porque bueno... ...yo por ejemplo ...yo en el instituto estudié filosofía... ...la mayoría de la gente que estudiaba conmigo... ...a mí me encantaba... o sea ...para mí era lo que tú dices... a aprender a pensar... Eh, ...viendo cómo pensaron otros... ...aprender a pensar tú... ...para mí era una, una maravilla... ...pero claro... ...el 90% de la gente que... ...por ejemplo compartía conmigo la clase... ...pensaba que aquello no valía para absolutamente nada... Eh, yo por pues los padres mismamente yo conozco un paisano y para qué coño va a tener que estudiar el <risa> minguaje esas chorradas es que estudie algo que valga para algo yo yo por ejemplo <risa> estoy estoy de acuerdo contigo es más yo esa dualidad que estabas comentando entre los racionalistas y los empiristas yo la firmo los dos pero vamos completamente <risa> porque yo creo que el conocimiento viene en parte por el propio razonamiento o sea el propio proceso de razonar el, el método para llegar a una conclusión es más importante que la conclusión y luego las fuentes que es la experiencia vital que es, es lo, lo que decía el, o Muy sea bien. tienes que esa capacidad de integrarlo es fundamental y y son todo funciones de, de de la mente a mí me llama la atención que por ejemplo no ya que un, un psicólogo no estudie filosofía o un historiador o que un economista no estudie filosofía, la carrera es una barbaridad, que no lo haga un médico es una auténtica eh, locura, porque <ríe> como una persona que no va, o sea, si está completamente integrado, entonces eh, claro, debería de. debería de, de estudiarse. Pero luego, si es verdad que, que las personas también fuimos perdiendo quizá el interés, yo creo que en gran parte por este tema que te comentaba yo antes. igual soy yo que me obsesiono con mi, con mi teoría, pero, sí, sí. pero como, como es un batiburrillo de cosas eh, diferentes, de tal cual autor, como no le ves eh, ninguna utilidad práctica en tu vida, pierde completamente el, un poco el, la conexión con la realidad, que es lo que siempre tuvo. yo no obstante ya sabes que yo soy también, uy, que nos dice Noah aquí en el chat, Noah hay una persona eh, que se metió en el chat y que posiblemente no se llame Noah porque el chat pues, sencillamente eh, atribuye un, un nombre a cada persona que se meta ahí, no necesariamente nome. Eh, y ese es su nombre y si mira, y esto aprovecho para comentarlo ahora mismo los sentientes y tal, si de alguna vez un sentiente se, se mete en el chat Y, y se adjudica un nombre que casualmente y es su propio nombre que avisa, porque bueno esa persona yo creo que o bien merecerá un, algún tipo de premio, o bien y recomendaremos que escape rápidamente y viva, dermite en el pico monte, porque eso tiene que ser una señal de que algo muy bueno o muy malo va, va a suceder. A ver qué nos, dice, qué nos dice Noah. La filosofía muchas veces son como los boxeadores, peleando entre sí. pero cada uno en un ring diferente. Eso es lo que sucede cuando los términos que una escuela utiliza no tienen nada que ver con los que usa la escuela contra la que piensan. Sí, sí, viene a más o menos lo que lo que lo que veníamos diciendo, que cuando no hay esa intención, que por cierto pasa demasiado en la vida cotidiana, que la gente discuta, pero que no discuta en el sentido este, el significado clásico de discutir, de debatir. De, de, de pretender llegar a, a, a otra cosa, eh, sino que discuten sencillamente para pa defender la, la su so postura, y está, y no tienen el más mínimo interés en. Y, <ríe> perdón, perdón, que dice aquí West John dice: A mí me coincidió, yo me llamo West. Ah, bueno, pues nada, enhorabuena West, que dice de apellido Johnny. Ah, pero entonces no coincide, porque ya se llama West Young. y este sería Goyoni, no pues me temo que no, no amigo no, donde toco el premio, ¿Qué vamos a que vamos a hacer, casi, dice. sí, casi, de verdad, pero casi pero no casi pero no en las cosas o son o son perfectas o no son. O no nos valen. Exactamente. Yo quería un poco por seguir con, con la tirando no, del hilo. Sí, Ya que estamos y estamos hablando de esto, uh -huh. yo creo que no ha ido en el clavo de lo que estábamos hablando y, y lo que tú estás diciendo yo lo comparto completamente. Esa sensación de de no buscar el entendimiento, que por otra parte es un concepto filosófico. Entonces a mí me me parece interesante que las personas eh, pensemos por nosotros mismos, es decir, como Eh, no podemos encontrar eh, refugio en, en tal o cual filosofía es realmente complicado eh, tal autor entonces la única forma de enfrentarse al hecho mismo de, de la filosofía es la responsabilidad individual de mm, pensar por uno mismo de tal forma que cuando uno lee o cuando uno escucha a otro eh, haya antes un un análisis personal de, de las cosas sin miedo a cometer todos los errores posibles que esa es otra sin miedo a no tener absolutamente nada de razón que sí, es una sí. cosa que yo creo que debería de perderla deberíamos de perder las personas porque cuando eso pasa después tenemos una libertad tremenda para coger tal o cual idea que realmente nos parece interesante porque hay previo un análisis personal y una experiencia y un Eh, comerse la cabeza con uno mismo, que hace que las cosas se pues, asuman muy, muy fácilmente. Yo prefiero eso a la, a la lectura crítica. o a la acumulación de conocimientos, que yo creo que es lo que genera muchas veces la filosofía, esa falsa seguridad de la acumulación de pensamientos como cajones estanco. ¿Entiendes? Que luego tienes un montón de conceptos, Entonces, eh, uno el que sea con un montón de conceptos frente a otro el que sea con un montón de conceptos pero sin raíz en la propia experiencia genera eso que, que es lo que estamos hablando aquí que nos parece tan raro que son dos filósofos Mira, hablando ya, sobre, sobre la nada que rodea los tranvías azules. Y es extremadamente curioso porque esa manera, eso que has expresado ahora mismo y más o menos la diferencia que yo veo entre la filosofía occidental y la oriental eh, dame la sensación de que el eh, occidental tiende mucho más ese aspecto de la acumulación ¿eh? de, de la acumulación de conocimientos mientras que la, la oriental ¿eh? siempre tuvo la sensación de que ella es más reflexiva más de sencillamente mm. que sea lo que sea lo importante precisamente eso que la persona que el que el individuo ¿eh? que sea él el que ...el que piense, el que razone... ...el que medite... ...si quisiéramos así... ...y mientras que la, la occidental... ...la de aquí llamaste aprender... ...conceptos, mm -hmm. eh, quedarse con conceptos y tal... ...y esto es así, y esto significa tal cosa... ...y, ¿eh? y, y la otra no... La otra, ...bueno, de hecho no hay más que leer un libro de... de ...bueno, casi cualquier filosofía oriental... Eh, ...yo qué sé, pues... ...llámalo tal, llámalo budismo... ...llámalo tal... ...y veréis que en realidad no dicen, no dicen en sí mismo nada... ...dicen de cosas sencillamente que como mucho te lleven a, a reflexionar... Eh, ...o por lo menos a, a, a, a mí yo lo que me pasa, lo mejor lo que me sucede... ...y es que yo no lo entiendo bien esos esos libros, pero bueno, yo cojo un libro cualquiera. Es, es curioso, yo estoy de acuerdo con lo que dices... ...y se produce un fenómeno curioso, que es que son estructuras de pensamiento... muy muy pautadas es decir tienen una serie de conceptos muy claros eh, o sea verdades inmutables uh -huh. y después da muchísima libertad a, al individuo en la interpretación uh -huh. que es una cosa curiosa lo que pasa aquí en en el occidente es que hubo una ruptura no una ruptura eh, Completa y esa ruptura, pues es un proceso pues muy marcado. Eh, vamos a ponerle un nombre y el nombre se llama Inquisición, ¿eh? que es, in, in, o sea, Inquisición, el propio nombre en sí mismo ya es eh, significativo del proceso como fue, ¿no? Porque eh, Inquisición sugiere preguntar a alguien con el ánimo de descubrir algo que está. Profundamente insertado en su ser. Eso es la, el origen del interrogatorio de la Inquisición. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la Inquisición fue un fenómeno a través del cual a los seres humanos, y eh, sobre todo a la cultura occidental, especialmente a la cultura previo, o sea, primero a la cultura de la península ibérica, se nos arrebató todo el conocimiento que teníamos acumulado y también toda nuestra filosofía. Eh, y se nos sustituyó. Por otra, bueno, primero bueno se nos sustituyó, no, se aniquiló a gran parte de los que la defendían, se expulsó a, a la gente que, que eran los portadores de ella y aquí nos quedamos con un edificio bastante ruin y, y miserable, ¿no? Que fue ese cristianismo que después dio paso al racionalismo, ¿entiendes? Entonces ahí perdimos la raíz, que es lo que vemos eh, que nos fascina o que nos puede resultar interesante del pensamiento oriental, sea el que sea que es un continuo, es decir, es una tradición un taoísta piensa sobre lo que pensó un taoísta hace 2500 años recoge eh, recoge todos los conceptos el Tao es una cosa, esto da origen a tal otra de aquí sale tal, y luego a partir de ahí empieza a razonar y cambia en la medida que cambia el tiempo, pero el proceso de razonamiento es, es prácticamente idéntico. Entonces aquí no tenemos esa escuela, se fue generando después. Dentro de la historia de la filosofía hay autores que recogen un poco de, de esa escuela, como puede ser Spinoza, Descartes a su manera, como puede ser Hegel, que Hegel es un tío que, que está muy interesado por la filosofía oriental, entre otras cosas, y muy interesado en, en los pensadores místicos alemanes de ...del siglo XVII, del siglo XVIII... ...entonces... Eh, des o sea, ...después de la Inquisición... o sea, ...todo el edificio que se construye... ...filosófico, la Edad Moderna... ...es como un árbol sin, sin raíz... ...y es un poco el problema... Que, ...que nos pasa ahora... ...que la filosofía no está integrada en la vida... ...parece una... ...una serie de pensamientos ahí... ...que están fuera de... ...del control... ...tú cuando... Eh, uno piensa en la filosofía hinduista, hay que pensar que es un conocimiento transversal que no sólo está eh, relacionado con la organización de su sociedad, sino con su medicina, con su escuela con su entonces en Occidente hubo muy pocos eh, pensadores que eh, aspiraran a eh, concretar una forma de pensamiento que abarcara todos esos eh, aspectos, porque ninguno tenía esa realmente esa capacidad o bueno, muy pocos eh, hay un tema que comentaste que yo creo que ye, además tú estás más puesto en esto entonces voy a, voy a aprovechar para tirar de ti esta distinción esta distinción que yo fuego entre la filosofía occidental y oriental eh, también, bueno, pues tengo que aprovechar para decir que ni siquiera yo estoy muy de acuerdo con esta distinción porque creo que no es verdad en el sentido de que muchas filosofías de esto de este tipo oriental digamos lo que llamamos oriental que lleva más reflexivo más más, más contrario a esa acumulación por la acumulación sí que existían en, en Europa mismo dentro del cristianismo eh, pero bueno que fueron precisamente eh, destruidas Por, ...por esa Inquisición... ...por ese cristianismo oficial, digamos... ...yo que sé, estoy pensando en... en el cristianismo gnóstico... ...mismamente... Sí. ...en los 40.000 lesíes medievales... ...que, que tú lees ahora mismo cualquier texto... ...por ejemplo, yo que sé, pues... ...de, de los campesinos alemanes... ...de la Revolta de los Campesinos... Del, ...ya no me acuerdo de qué año fue... ...pero bueno, de, de mucho tiempo... Y que dices tú, joder, esto, país es que en vez de estar yendo a alemanes, tú yendo a chinos. Eh, no sé si más o menos me. Sí, sí, estoy sí. más o menos en lo, en lo cierto. porque sí, Pero además, eh, lo razonable es que sea así. Tú piensas que hay eh, fenómenos culturales, los realmente importantes. Yo creo que básicamente en la historia de la humanidad solo hubo una revolución. Es una cosa que yo tengo bastante clara y que a lo mejor hay gente de los sintientes que lo ven, o tú lo ves o no. Uh -huh. ...que es que hubo una que fue neolítico... ...el resto son consecuencias de, del neolítico... ...por una cosa que comentábamos aquí el otro día... ...a todo el mundo le parece razonable... ...que cuando le sobran tiene diez patatas... Y, ...y se come una las otras nueve... ...dejarlas para el tiempo venidero... ...ese pensamiento que es completamente agrícola y neolítico... ...es el germen del capital y por tanto de todo el mundo... ...que viene después, aunque sea consciente o inconscientemente... y el neo, a lo que iba. El neolítico se extiende por todo el mundo, nadie sabe cómo. Eh, pues esos conceptos que de la filosofía oriental, realmente es muy difícil de saber si son orientales o no son orientales. Es más, el mundo estaba eh, atravesado por eh, rutas, ¿no? que eran rutas comerciales, como la ruta de la seda, donde las ideas iban de un sitio para otro, Sin ningún, ...sin ningún pudor... Eh, ...es más griego... una o sea, ...realmente no hay mucha diferencia... ...entre el pensamiento griego... ...y el pensamiento oriental... O, ...o bueno, la puede haber en algunos matices... ...pero básicamente básicamente es idéntico... ...por ejemplo, cuando uno habla de, de la época medieval... ...hay algunas distinciones importantes... Eh, ...ahí entre las formas de pensamiento... entre lo que puede ser, por ejemplo, dentro del, de las doctrinas religiosas, que realmente toda la filosofía que hay en esa época está emparentada con la religión, que ahora eh, tenemos un concepto de la religión como una ideología, que es lo que nosotros sufrimos desde, desde niños. ¿no? Pero hay que entender que la religión en ese momento era simplemente un enfrentamiento con el entorno, un conflicto interno y externo. ¿eh? Entonces... De ahí salen los grandes pensamientos religiosos que son filosóficos Entonces hay grandes tres grandes grupos ¿no? Uno que sería el unitarismo Que está claramente emparentado con el hinduismo y el taoísmo Porque parten de un principio unitario de la realidad Que puede ser el Tao, unos lo llaman Alá, otros lo llaman Yahvé El otro lo llama, no sé cómo no De ahí hay unas doctrinas que son monoteístas, que son las religiones pero hay todo un entramado de sistemas religiosos y filosóficos que parten de esos principios. Después habría un segundo subgrupo que son los dualistas, ¿no? que a grandes rasgos son los gnósticos, ¿no? que son maniqueos, profundamente maniqueos, que también pues son gente que realmente cuestionaba el orden existente en aquel momento, ¿no? Partían de, bueno, de un planteamiento muy dual de la realidad. del bien contra el mal, ¿no? Después hay otro otro grupo que serían los trinitarios, también muy denso con muchos matices, en el que estarían el cristianismo que triunfó puramente ideológico y eh, también otras formas de cristianismo que después fueron mutando, que son eso que, mm, que conocemos como la reforma protestante, ¿no? Que también tiene muchos matices. Eh, vamos a, yo por llevarlo a una forma de entenderlo muy rápido ¿no? y a veces así muy a grosso modo eh, ¿qué es lo que entre que uno piensa algo y lo hace ¿qué es lo que sucede? esa es la gran diferencia de todas esas doctrinas filosóficas el trinitarismo mete un mediador en medio por ejemplo entre el ser humano y Dios ¿qué hay? pues en los trinitarios dicen hay un mediador Entonces ese mediador es en última instancia una estructura jerárquica religiosa que le, a través del cual uno puede llegar a tener, y eso implica que ese principio unitario no es un principio unitario, sino sea la eh, representación de una conciencia como la nuestra que nos va a juzgar entonces ya no es un principio sino que es una cosa antropomorfa ¿entiendes? Mm -hmm. Entonces es un proceso ideológico eh, el el maniqueo entre el pensamiento y la acción, lógicamente lo que cree es que el mundo del pensamiento es puro, frente a que el acto, que es puramente material, es impuro. Uh -huh. Entonces, es un es completamente maniqueo. Uh -huh. es un pensamiento que lleva, primero, a las comunidades auto. Eh, o sea núcleos muy cerrados, casi que se fueron aniquilando entre. entre ellos solos. eran gente, por ejemplo, ...que no tenía hijos... ...porque... Mmm, que no tenía sentido... ...no energías, solo que no ¿sí? tiene sentido... ...sino que lo realmente puro es el amor... Uh -huh. ...la materialización del amor... ...realmente no... ...que sería la descendencia... ...es algo intrascendente... Uh -huh. ...realmente esta vida no les interesaba... ...era simplemente un proceso que... ...bueno, que uno estaba aquí... ...un valle de lágrimas... ...un reto de paso... <risa> ...un reto de paso... ...ellos, por ejemplo... ...el pecado original... Uh -huh. ...ese concepto del pecado original... ...completamente maniqueo y se mantiene... ...ahí, después las teorías unitarias... ...que tienen más que ver con... ...el misticismo, es decir... ...realmente la conexión... ...entre el principio unitario... ...es decir, Dios y el individuo... ...es directa, que es eso que dices tú... ...que uno lee en, en un... Eh, ...hereje medieval... ...de Alemania y no, tal... Y dice, claro, porque la conexión... ...es directa, claro, si tú... ...esa conexión directa, esa relación... ...entre el pensamiento y la acción... la vez sin ningún tipo de mediación, en un contexto de la Europa medieval campesina, tiene unas consecuencias tremendas, porque esos tipos van, cogen y colectivizan las tierras automáticamente, porque no necesitan que nadie les diga nada, porque creen que es lo que tienen que hacer y punto. Entonces, eh, bueno, pues ahí es como, luego el pues los protestantes y el luteranismo es un proceso dialéctico, todas esas fuerzas se juntan, En un terreno, y de ahí surgen formas de pensamiento diferentes que transforman las condiciones que a su vez transforman las formas de pensamiento. Sería una historia interesante, pero interminable. La ¿eh? No pues nada, tranquilo, tenemos toda la noche por delante. <risa> Pero hay que eso hay que tenerlo preparado, a ver, yo no ya, tengo capacidad ya, pero, para empezar sí, aquí... Pero este programa no se prepara, trovador, por favor, <risa> eso sí que es una resía, pre pretender pero, que este programa venga preparado. no tengo capacidad aquí para empezar aquí a... Cualquier día querrás que traigamos un guión y un digamos, más, claro, ¿no? Claro. <risa> eso no puede ser, eh, pero, bueno, por cierto... Eh, eh, enhorabuena y muchas gracias por esta explicación que yo creo que es una de las pasar un, uno de los momentos eh, claves que se recordarán en los tiempos cuando la gente recuerde Anedonia en el sí. número 211 de Anedonia salió una un razonamiento muy interesante y una explicación muy buena sobre sobre posturas le, posturas unitarias, trinitarias y, y golistas muy muy interesante verdad Y luego otra cosa, que comentabas tú sobre la única revolución, no sé si la única, pero la más grande, si realmente fue esa, o, o no, porque yo no sé si eh, la llamaría la revolución neolítica o la llamaría la revolución simbólica, porque no sé hasta qué punto eh, existía el simbolismo antes de, antes de ese momento o fue precisamente la primera manifestación del simbolismo. Es que es como saber que fue antes el huevo o la gallina. Eh, ya, sería... sería sí. Bueno... No, no, no pero, pero es interesante porque tiene, tiene mucho que ver. ¿Cómo no va a tener que ver? O un programa que dediqué al tema del huevo o la gallina, ¿eh? No me estrenaría nada. Es que antes, <risa> antes fue el huevo. No eh, ¿Sí? no, sé, no tengo ningún tipo de duda de que fue el huevo antes la gallina. Pues yo pienso que antes fue el símbolo. <risa> pues este tema, pues... Yo, o sea, antes fue el símbolo, eh, vamos a ver eh, Yo creo que la revolución neolítica Fue consecuencia de, Del pensamiento simbólico Eso es lo que sí. ¿eh? Y Yo por ejemplo, el pensamiento simbólico Yendo a lo que hablábamos antes eh, ¿Cuál sería Por ejemplo dentro de eh, Vamos a ver Con la explicación que estábamos dando antes La explicación eh, Gnóstica Sería uh -huh. pensar ...entender el pensamiento simbólico... ...o bien como la máxima manifestación del bien... Uh -huh. ...es decir, como piensa eh, ese islam convertido en una ideología... ...que es estas palabras descendieron con esta con estas instrucciones... Uh -huh. ...que está muy presente en, cuando uno lee la historia de, del Neolítico... ...y eh, hay mucho de eso... Eh, ...o bien como la manifestación m, completa del mal... ...es decir, hasta entonces... que está, este pensamiento está muy profundamente anclado en el cristianismo. Es decir, en el cristianismo se basa en que hubo un momento de máxima no sé de felicidad y que de repente Adán comió la manzana. Es decir, no se sabe muy bien lo que pasó, que ahí caímos en un pecado original que no se sabe cuál es. Unos dicen que es una cosa, otros dicen que es otra. Y desde entonces el mundo pues es un valle de lágrimas. Ese sería el, el pensamiento... Eh, dualista o pensado, interpretado como lo interpretaban, o sea, con lo que íbamos hablando antes, ¿no? D desde el punto de vista unitario ¿cuál sería? Eh, el símbolo sería una parte de un eh, conjunto de funciones de la mente eh, el problema no sería el símbolo o la ausencia de símbolos sino la relación de equilibrio o desequilibrio dentro de ese conjunto de funciones que la capacidad simbólica puede llegar a, a, a representar. Que es lo mismo, pero tiene muchos matices, porque te obliga a entender cuáles son ese conjunto de capacidades y, y mismamente, estamos razonando a través de, de símbolos para, para comprenderlo. A ver si me explico. La capacidad esa del hombre... ...de plantar, va mucho más allá del acto mismo de, de comer y de alimentarse... ...que es un aspecto, por decirlo, el nivel básico de la existencia. Uh -huh. Es decir, tú coges algo, plantas una semilla y después comes de eso. Yo me inclino a pensar que la agricultura existió previamente como símbolo... ...y después pasó a ser una cosa material. Es decir, que existió antes el rito... de plantar, de creer o de comprender que el ciclo implica la muerte para la vida, es decir, que es el, el, fruto, uh -huh. el fruto, la semilla... Y, tiene que pudrirse. Sí, tiene que, que... pudrirse. Uh -huh. Creo que ese pensamiento es anterior al hecho en sí de la estructura económica en torno al... De, al... Yo la verdad que también, aunque bueno, esto como no pasa de... Esto sí que son varias reflexiones, porque seguramente... ni ninguno de nosotros va a, va a estar en el momento de la revolución neolítica ni ni ni seguro que quedó ningún documento que, que nos lo que nos lo vaya a demostrar pero yo también creo que que fascina eh, creo que fascina por una cosa yo eh, me raro si queréis bueno pues pero a mí un, un tiempo sobre todo ya sabéis que soy aprendiz de mucho experto de nada Eh, un tiempo en el que tenía mucho interés en, en investigar hasta qué punto en otras especies diferentes del, del ser humano eh, aparecía el simbolismo. Y digamos que, que sí que aparece en, en algunas, pero nunca llega al el extremo de, de, de, de corrupción. Yo llevo lo de corrupción porque yo acabo de descubrir, por cierto, por, Eh, con lo que comentabas, es que, que yo soy dualista, nunca lo había pensado, pero. No, uno no es eh, dualista, sino que me, piensa de, no de, de esa forma. De esa forma, sí, de eso me refiero. eso me refiero porque yo pienso que ese pecado original de que hablábamos primero, eh, y es precisamente lo que está representando, y el momento en el que el ser humano accedió al simbolismo. En antes de acceder al simbolismo, ¿eh? en antes de. de empezar a pensar en símbolos, de no pensar en la realidad, sino empezar a pensar con con símbolos, con con lo que luego más adelante para que os pues, fagáis a la idea la la gente que, que te sintiendo ahora mismo y que digáis madre Dios, esto, esto, de Dios, entonces ¿qué coño están hablando tan como el ganado? no no se entiende absolutamente nada. Voy a llamar a A no sé a quién, a protestar, al ayuntamiento o algo que no esto no, nadie, no, metis, no, no, no, <ríe> no, no claro. Esto es imparable. Claramente, claramente. Pues que, que, que estaba yo contando así, eso que, que yo pienso que, por ejemplo, eso, el pecado original, el momento en que la persona deseó de ser feliz, fue el momento en el que accedió al símbolo. En el sentido de que el resto de las especies. Eh, dame la sensación de que no lleguen que sean felices ni infelices, sino sencillamente son mm. eh, no tienen intención de ser otra cosa que lo que son no sé, no se me ocurre un, un corzo, no se me ocurre un, un, un águila pensando en ser otra cosa que lo que efectivamente son y, y, y desarrollarles funciones que bueno que desarrollen eso no quiere decir que, que no que no evolucionen que no aprendan cosas que no sí hombre por supuesto que sí pero no de la manera que nosotros no sé si no no no sé si me estoy explicando no no me estoy explicando no pero pero yo bueno, te estoy entendiendo ¿Ah, sí? <risa> bueno, mira, eso está muy bien eso está muy bien eh, hombre no sé si hay un consuelo porque somos un <risa> no, par de no, no tengo <risa> consuelo. pero bueno hombre está, está el nuestro amigo el pistolero el maniego en el en el chat el, el chat que decidí llamarlo Wes Kelly bueno pues sabemos que ya el pistolo humano el huesgeli, buenas noches pistolero que eh estaba eso, así que, que, que yo creo que el pecado original y precisamente eso, que lo que en el cristianismo llaman pecado original y eso, es y esa reflexión que de algún que de algún ser humano, grupo de humanos tuvo en su momento de decir coño pues somos los únicos que somos diferentes, todos las demás especies ...que tienen este planeta... ...fúculen de una manera... ...y nosotros distinto... ...y claro, yo qué sé, pues... ...de algunos ese, ese, esa conciencia... ...de ser diferentes... ...pues llevarlos a decir... ...somos diferentes, somos mayores... ...somos los reyes de la creación... ...pero hubo otros que seguramente... ...ese conocimiento, esa conciencia... ...de ser diferentes, llevó a pensar... ...tenemos la desgracia de ser diferentes... ...porque además... ...una vez que, que, que accedes al simbolismo... ...el problema es que no puedes volver atrás ya... Eh, ...llegaste y llegaste y ya no hay, no hay otra cosa... ...entonces mira yo... Mm. ...lo siento, perdónenme que te interrumpa... el tema es... ...¿cómo se llega ahí? ...porque hay cosas que dices que son completamente ciertas... ...por ejemplo ese el problema de decir... Eh, ...esa visión que tiene el hombre... que realmente lo hace diferente, que es la capacidad simbólica, son más cosas, pero la capacidad simbólica es como la cúspide del iceberg, que uh -huh. es lo que nos es más fácil ver, ¿no? O es el aspecto más mm, etéreo de, de esas diferencias, que también son materiales, o sea, estructurales, ¿no?, de, de la propia estructura. Eh, ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo es posible que... Dentro de. A mí me parece muy interesante un concepto que, que dijiste tú ahora, que es la creación, ¿no? Es decir, la naturaleza entendida como la creación. ¿Por qué me parece interesante? Puedo parecer un loco, porque eso implica que hay un principio creador de las cosas. Entonces, eh, dentro de ese conjunto que es la naturaleza o la creación, evidentemente el hombre. no representa el mismo papel que un perro. Eso no quiere decir que el hombre sea superior o inferior al perro. Quiere decir que tiene unas funciones y el perro tiene otras. Para nada eh, echando por tierra las del perro, que podríamos dedicar un programa entero a las funciones, las funciones que, tienen, que, que tienen los perros, porque <ríe> no son moco de pavo. Pero eh, ¿de dónde viene? Entonces... Eh, Viene, podríamos establecer una serie de. Eh, de raíces de esta capacidad, ¿no? algunas eh, pues insólitas. Yo creo que eh, esa capacidad que tiene el hombre eh, simbólica. está muy relacionada con su estructura física, por ejemplo, con la capacidad de ir bípedo, que es un proceso que se da muchos cientos de, de miles de años antes. es decir, es una consecuencia de una serie de transformaciones. Hay otra forma, otra cosa que no es puramente estructural, pero que es un fenómeno distintivo del hombre y que eh, está muy relacionado con su capacidad simbólica, que es con el uso del fuego, que eso le da un papel dentro de, de la arquitectura de la naturaleza completamente diferente. Una vez que todo eso está activado, eh, que eso implica un, una transformación en, en el funcionamiento mismo de... no solo de su cuerpo, sino de toda su relación social, porque el fuego es un elemento de transformación brutal, es a través del fuego o en torno al fuego en donde surge la comunidad. De la comunidad surge la capacidad o la necesidad que ya tienen los animales de cooperar, pero también de transmitir el conocimiento de forma oral, lo cual ya implica la necesidad de desarrollar un lenguaje que es en sí mismo simbólico. Entonces, Es lo que yo te decía antes de eh, la capacidad simbólica como un conjunto de. como una pieza más de un puzzle. Entonces, vamos a ver cuáles son las otras piezas del puzzle, para ver en qué sentido, eh, si lo vemos como el problema, es porque las otras cuatro o cinco piezas del puzzle están. son formas de pensamiento que están eh, infrautilizadas. Por eso destaca tanto el, el pensamiento simbólico. Muy ¿Entiendes bien. lo que te...? Lo... Creo que más o menos lo entiendo, aunque eh, yo digamos que tengo una visión mucho más negativa. ¿eh? Yo soy de los que piensen que, que el simbolismo ya efectivamente sí es el pecado original, ¿eh? y si separarnos de la naturaleza. Mira, yo, sí, sí, sí, sí. Bueno, vale. Eh, ya no, al principio, mm, sí, la verdad que yo más o menos estoy de estoy de acuerdo contigo en el en que el origen fue posiblemente un eh, origen meramente de capacidades físicas de que fue desarrollando el el ser humano en su momento eh, la bipedestación seguro e incluso más a lo mejor la, el pulgar opuesto. Eh, que lo tienen algunas otras especies pero bueno, no en, es en en, en su caso por suerte o desgracia eh, yo diría que bueno, por desgracia otros dirán que por suerte eh, el pulgar eh, opuesto ya lo hablamos aquí en alguna vez incluso en el programa de Travar Club yo lo leí es mm. fundamental en el desarrollo del pensamiento abstracto claro, claro, de, claro. por eso es lo que yo te quiero decir a veces el pensamiento simbólico que es lo mismo que el pensamiento abstracto en realidad viene, está en nuestra en, o sea es indisociable de capacidades eh, físicas estúpidas como nos puede parecer claro, claro, tener claro, el nada. dedo el dedo así, sí sí, sí. a ver el, el tener el, el el pulgar opuesto permite nos hacer una cosa que otras especies también fallen, pero con unas limitaciones mucho más grandes que nosotros no tenemos que eh, el usar herramientas. El usar otras cosas que no son nuestro cuerpo para poder eh, desarrollar determinadas funciones de caballos. Y, y, ¿Y una herramienta qué es? ¿Una herramienta? ¿Qué piensa lo que es una herramienta. es Entre el pensamiento y la acción hay Algo. un instrumento que es un mediador. Es puro símbolo. Eh, y, y es símbolo, pero no un ye. A ver, ¿qué es? Eh, quiero decir, por ejemplo, cuando, cuando un chimpancé agarra eh, una rama, la corta, la pela... Sí. Y la mete en un furaquín sí. para pa sacar formigues... La meten sí. en un para sacar hormigues. Está usando una herramienta, sí. pero pero está usando una rama. Quiero decir, ya, ya, ya, no ya, llega no, el lo momento entiendo, en el que dices... hostia, no, lo que voy a hacer va a ser coger unos metales que voy a sacar de, de una explotación minera, hmm. con ellos fundirlos y hacer una barrina para sí, pa sí. sacar estos bichos. No, no en, estoy eso, usando una rama. Eso, por ejemplo, ahí. Ahí tienes toda la razón porque incluso en ese proceso uh -huh. yo, yo lo veo exactamente igual que la agricultura incluso en ese proceso de la fundición de los metales fue antes el símbolo sí, sí, que la sí. tal, o sea sure. hay, es más, tiene más eh, potencia y fue anterior el, el, la capacidad simbólica de ese proceso sí. que el hecho mismo de, de la industria mm, del hierro y tal sí, sí sí Yo creo que sí, sin duda, vamos y es que ya te digo, el, el... Yo creo que... Tú, tú, tú piensas en la, la, la increíble revolución, al el abismo que hay, entre empezar en, en arrancar una ramita de un árbol mm. para meterla en la boca de los megueros, a pensar en construir un instrumento, o bueno, ya no construir un instrumento, no sé qué... Yo qué sé, pues, pues, pues... Bueno, sí, sí, vale construir un instrumento. Pensar en, en... Voy a utilizar otra cosa que tenga... Voy a construir otra cosa que tenga la misma estructura que esta porque va a servirme para... Eh, ahí eh, ahí se implican... Ahí implican muchas... Eh, eh, son Es una secuencia de, de pensamientos porque desde el punto de vista puramente material eso se hace con una previsión de futuro. Claro, claro. Ya es abstracto. Ahí está. En eso ya funciona... una capacidad para transmitir el conocimiento ya es m más, más uh -huh. abstracto todavía, es más, lo que entendemos por humano es propiamente todo el conjunto de cosas que se organizan en torno a todas esas capacidades te voy ¿a, a dónde voy? Eh, yo lo veo muy razonable ver lo que, así como tú lo, lo estás viendo esa capacidad simbólica porque en el fondo dices tú, bueno, el ser humano es una especie como tantas otras que tiene una habilidad o una capacidad evolutiva en algo y que eso mismo lo lleva a su desaparición. O sea, destruye, hay, muchos, sí. hay muchos casos de, de animales de eso y el hombre no deja de ser un bicho, un animal que tiene un instinto, tiene una capacidad de aprendizaje, tiene una serie de funciones. Eh, ¿Cuál es la diferencia de cómo yo lo entiendo y cómo yo veo que lo entiendes tú y... ¿Y de dónde viene un poco también? ¿Y dónde estaría la arqueología de esta forma de pensar que, que yo te intento explicar? Más que mm, eh, si entendemos que el, el, es fácil de ver que el ser humano, si cumple una función dentro de la naturaleza, si tiene algún eh, diseño específico para hacer algo, hay un grave desequilibrio en él, ¿no? que está provocando que él sea infeliz, que eh, provoque destrucción a su alrededor. Entonces, más que verlo por el desarrollo excesivo de una cosa, eh, por pura interrelación, yo tiendo a verlo como el, la disminución de una serie de capacidades que sirven para amortiguar ese pensamiento simbólico. Me voy a explicar. El, no deja de ser el pensamiento simbólico, no deja de ser una secuencia de pensamientos, ¿no? Nosotros tendemos a entender la mente, precisamente y el símbolo, como una capacidad de pensar. Coño, tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio de la filosofía como una secuencia de pensamientos, ¿no? A mí mmm, me llama más la idea de que es la ausencia de eso que eh, estas filosofías antiguas o tradicionales llaman que es la ausencia de la mente corazón. es decir, de la capacidad del de individuo de comunión con el todo a través de su propia mente, que es un fenómeno que tiene que ver con la mente, del cual la capacidad de abstracción es una parte, pero que precisamente por tenerla tan desarrollada nos impide desarrollar esta otra, que, está, que es anterior, que es más profunda... y que realmente es la que identifica al ser humano como tal. Esto que, por ejemplo, eh, aparece siempre en, en estas formas de pensamiento tradicional como el, el hecho que oscuro, ¿no? Uh -huh. Si uno piensa en el árbol sifilótico, es esa cosa que está desactivada, ¿no? Uh -huh. Y es esa capacidad de la mente-corazón, que es una es el conjunto de todas las funciones mentales del hombre... de toda la capacidad de aprendizaje, de toda la capacidad simbólica, de tal, tal, tal y cual cosa, para eh, realmente entender cuál es su, su función, su propia naturaleza, su propio ser, dentro de un individuo, a mí mismo, a ti, realmente tu propio conocimiento, no te viene a través de un símbolo, es eh, una capacidad mental que está por detrás, que es más fuerte, que es más profunda... y que esa capacidad simbólica es solo un instrumento es decir, tú puedes necesitar de cierto símbolo de cierta capacidad de razonamiento para comprenderla pero puedes perfectamente no necesitarla es, sí. es complejo y no... Sí, yo, yo nunca no lo pensara por esa parte pero eh, sí que según de tratabas intentando hablar más o menos concuerdo un poco con el con, con una cosa que yo sí pienso muchas veces que el que otras especies mmm, sería discutible si llegaron o no llegaron al símbolo pero bueno podemos decir venga vale pues hablo mucho de los chimpancés pero bueno hay, que, eh, hay un caso que me gusta mucho El hecho de que una determinada comunidad de chimpancés, y no en otras diferentes, con lo que excluimos cualquier. Eh, cualquier, Yo qué sé, pues pensar que llegue una cuestión distinta, una cuestión de herencia, una cuestión de tal. No. Una determinada comunidad de chimpancés eh, aprende a utilizar una determinada herramienta, o, o incluso a. a anticipar una situación y poder actuar bueno pues como les conviene para eso y son capaces además también existe entre ellos el, la transmisión del conocimiento porque son capaces de enseñarlos a, a los a los descendientes incluso a de algún individuo que llega nuevo a la comunidad o incluso dentro de los dentro de los chimpancés hay cosas tan sorprendentes como invasiones O lo que nosotros podemos explicar como una invasión en el fecho de, el fecho de que una comunidad de chimpancés ataca a otra mata a varios y integra el resto ¿eh? podría decirse que bueno pues que invadió al a la comunidad enemiga digamos o vecina y a esos individuos que no conocen pues esas herramientas ese tal enseñen ellos a usales. entonces bueno podemos decir coño pues vamos a suponer que ella No sé, yo creo que está ahí en la frontera entre lo simbólico y lo no simbólico, pero no, es pero es bueno. Que, es bueno. que es es eh, es un aspecto fundamental. Por ejemplo, eh, ¿qué tiene el chimpancé que tiene el hombre? Tiene el movimiento de la mente. Es decir, tu mente y la mía no se diferencian en la de un chimpancé en gran cosa. Está constantemente en movimiento. Es decir, viene un pensamiento tras otro pensamiento tras otro pensamiento. El chimpancé Eh, tiene esa capacidad igual que la que la tenemos nosotros y, eh, y va unida al pensamiento simbólico es decir es es el pensamiento simbólico es una consecuencia de eso entonces claro que tiene la capacidad de transmitir el conocimiento de generar una herramienta de aprender algo y que su especie tal porque mm, el pensamiento simbólico es lo que une la capacidad esa el movimiento constante de la mente La, el, la eterna circulación del pensamiento y el inconsciente que también lo tiene el, el chimpancé entonces está a medio camino ¿cuál es la diferencia entre el chimpancé y el hombre? desde mi punto de vista ¿eh? que eh, el hombre lo que pudo comprobar es la capacidad que tiene el símbolo para transmitir algo, que es algo que que el chimpancé no hizo, o sea que diferencia al animal del hombre Entonces eso nosotros lo llamamos arte, ¿no? Y un tío pinta un, algo en una pared. Sí, y es Entonces simbólico. Entonces aparece, su... eso es simbólico completamente. Total. Entonces eso que despierta en otro ser humano algo, una reacción que no uh -huh. despierta. O sea, ahí ya está pasando algo raro. O sea, ya está pasando algo diferente. Luego, a un nivel más, más, más un estudio más detallado, el propio lenguaje, que no deja de ser, ...símbolo, que además... Eh, Total, símbolo símbolo, Las lenguas antiguas... Símbolo puro. ...son eh, casi estructuras matemáticas, por no decir casi, son estructuras matemáticas... Eh, ...entonces el hombre llega a un momento en que desarrolla la capacidad de decir... ...o sea, de ver, de darse cuenta... ...de que hay símbolos que transmiten cosas, o sea... Es decir, ...este caballo a esta persona le puede llegar a emocionar... ...o detalles como la música... que no deja de ser secuencias matemáticas también, uh -huh. pero en sonido, diferentes niveles de vibración. Eh, bueno, son, son cosas que, que están ahí. Que algunas de ellas, a mí, por ejemplo, que me gusta la poesía, pues claro, yo no podría entender el mundo sin los poetas simbolistas. Me parecen una cosa maravillosa. Que, ¿Cuál es, yo veo, la clave? Que al perder esa comunión con, con uno mismo... ese Que además, bueno, el curso de la historia pues está presente siempre, esa comunión, al perder ese absoluto, ese desanicio que hablábamos muchas veces ¿Eh? con uno mismo, que es lo que yo entiendo como la mente, corazón, pues el, el mundo simbólico, el mundo abstracto, pues colonizó todos los aspectos de... de la vida de forma de, de, ayudar, de forma de forma irracional de dar con un que, que yo creo bueno. que es por donde enganchamos esta conversación por aquello que yo había dicho de que era la capacidad abstracta, es decir, cuando uno piensa como un agricultor y hace una cosa muy razonable que es guardar que está creando en su mente algo abstracto porque todos los grandes pensadores de la libertad nos dicen solo existe hoy pero hay algo dentro del hombre que Exacto. le hace saber que existió un ayer y que existe un mañana y entonces eso eso es completamente eh, eso es completamente simbólico pero lo que yo a donde yo iba la mente corazón sabe sabe realmente que sólo existe hoy porque para ella sólo existe hoy y en ese sentido la, ese concepto del que tú fales de la mente corazón y el animal presimbólico el que el, que sí. le, el animal presimbólico solo vive por el momento. Eh, gustó mucho un, un término que, que utilizaste ahí un momento, que es el de colonizar, el momento en el que el simbolismo colonizó. Yo estaba intentando decir, estaba pensando, eh, ahora la segunda vez estoy hablando, digo, a ver, hoy quiero intentar expresar cómo pienso yo que el simbolismo como un cáncer yo soy más soy más negativo ya ves, en vez de colonizar a palo de una metástasis como el simbolismo, como un cáncer fue comiéndolo todo. Y, y es que día claro, con todo esto que, que contabes, eh entrarme más ganas todavía enlazar lo que el razonamiento convencé antes de esos o esos otros animales, que sí que son capaces de usar una herramienta que sí que son capaces de transmitir ese conocimiento, de enseñar a otras personas, de otras personas, a otros animales y que sí que a lo mejor eh, bueno pues están en un estado simbólico ¿m? y bueno pues eh, es un simbolismo que en principio no ya es negativo. El problema del simbolismo llega cuando el simbolismo avanza tantísimo. Que, se, que digamos que se, se escapa de incluso de la, de la propia norma, de esas otras funciones que tú comentabas, ya, que, ya, ya. Son, que hay una más. Pero escucha, Abel, ¿Mm? eh, lo que yo no estoy de acuerdo es en que antes de esto existió un paraíso presimbólico, porque te voy a explicar por qué no, porque incluso eh, ese chimpancé que tiene esas eh, capacidades que podríamos decir presimbólicas, que están ahí, porque son funciones de la mente, de el constante movimiento del pensamiento, que realmente lo que nos diferencia es muy poco, entre ellos existe la colonización de del símbolo. Es más, la estructura de poder dentro de una manada, mm. es puramente simbólica, y está mm. basada en el instinto, pero está también sí, pero basada en esos símbolos, eh. no pero cuando no, pero es que ahí está la la, la clave cuando mmm, hablamos de que el símbolo el, puede colonizar todos los aspectos de la vida utiliza esas estructuras entiendes es así como eh, como las puede llegar a utilizar cómo si no eh, se se produjo ese proceso cómo pudo eh, una persona o un ser humano llegar a una conclusión y hacérsela partícipe a todos los demás? ¿Cómo pudo, si no fue convirtiéndose en un instrumento de dominación, cómo fue posible que colonizara todos los aspectos de la vida? Yo, a ver, la dominación y el símbolo no los, no los veo emparechados, ¿eh? ¿eh? Por ejemplo, esto que comentabas, de por qué un individuo dentro de los manáes y el... Y el, el cabecilla, digamos, dentro de unos animales o dentro de una bandada de pájaros o dentro de. Yo no creo que sea por ningún proceso simbólico. eh hostia, ¿y la propiedad no es un proceso simbólico? La sí, pero, pero eh, hostia, en ese es, caso no. Pero el espacio, mi terreno, no, eso es. No, no creo que sea simbólico, porque no A ver, yo entiendo el símbolo como el. como Para pa poner un ejemplo claro que lo puede entender cualquiera, como la una palabra que, que veo escrita. que son sencillamente una serie de de, de, de rayes pintadas no, no, y claro. que yo interpreto como una cosa totalmente diferente que leo aquí mesa no, pero y, y eso el, me el chimpancé pensar. no no le mesa ahí ¿eh? no pero el chimpancé sin embargo sí si puede llegar ya te digo que no lo sé sería un, una cuestión para reflexionar mucho si el chimpancé cuando aprende a usar una herramienta Y, y, y enseña al, al colega a usarla también o cuando miente y es una cosa muy guapa de los chimpancés que, que los estudios sobre las mentiras de cómo un chimpancé sabe sí. que hay un plátano sabe sí. que han venido otros chimpancés detrás mm. y entonces falla Longis y sí, después sí. Bueno, para atrás lo el hacen, plátano lo hacen todos los animales pero sí pues, yo creo que mira hay... a ver si entiendes como lo como lo veo yo yo creo que la capacidad la función del pensamiento mismo, uh -huh. es decir, de la, el constante movimiento de la mente es la raíz del pensamiento simbólico. Si existe el constante movimiento de la mente, es, hay animales que no piensan, o sea, que no tienen estructuras de pensamiento. Oh, y ahí tendríamos mucho que... No, hay, hay animales que, no, que están siempre en ese estado... Eh, Prepensamiento, podríamos decir. No sé, habría que definir primero el pensamiento, doctor. Yo no, no. Lo que pasa es que igual también son dos diferentes. Mm, te digo, el movimiento de la mente. Mm. El pensamiento es una muestra del movimiento de la mente. Eso, eso hay que, hay que definirlo Dios, porque si no, claro, tú date cuenta que, eh, que ese mismo, ese mismo término usan los conductistas. para hablar de, de la conducta, de la conducta mental que según ellos es eh, eh, sencillamente el movimiento de, de los neurones. Bueno, una cosa es el movimiento de las neuronas y otra sería el movimiento eh, es que es un tema difícil, bueno, de, difícil vamos, de. Vamos a partir que estás hablando con una de las escasas personas posiblemente en el mundo, bueno no, no ya en el mundo, no ya, digamos en el mundo occidental sí. que cree que pensar en una cosa que se llama mente lleva una chorrada que no tiene que no tiene base ninguna. No, yo te digo pensar mismo, o sea, pensar. el propio proceso del pensamiento, uh -huh. el chimpancé o el mono, el perro, el cualquier, Pienso, claro. cualquier animal, su mente está constantemente en movimiento, si está vivo, su mente está en constante movimiento, uh -huh. es más, si te fijas, eh, eh, a mí me gusta mucho el programa ese del adiestrador de perros, uh -huh. porque ¿qué hace un adiestrador de perros? Es capaz de sacar durante un segundo... al perro de la secuencia de su propio instinto, que está uh -huh. muy relacionado con el instinto, con nuestro propio instinto. Entonces, es ese constante movimiento de la mente que te decía yo. Hablo donde iba, a ver si soy capaz de explicarlo. A ver, a ver. Es que no existió el momento puro. Constantemente, desde el principio de los tiempos, desde el principio del ser humano, es en sí mismo impuro. O sea, es mezcla. No... vale eh, para mí eh, plantear el problema o la solución pensando que existió un pasado presimbólico y que eh, existe un futuro posimbólico no, es desde el principio desde la propia historia del ser humano, desde que el ser humano es así, igual que él tiene esta es, el, es un conjunto una interacción de un montón de factores, es lo que Yo te iba antes en esto que te decía yo del pecado original, que es una forma una forma de verlo. Puede ser esto, hay gente que piensa que el pecado original es la propiedad y no el pensamiento simbólico. Yo no me refería expresamente al pensamiento simbólico, sino que eh, es, desde el principio, la interacción. no mm, En el momento en que creas un terreno o un momento pre, previo, uh -huh. mm, pasa lo mismo, por ejemplo, con otra cosa como... A ver si me explico. Cuando la gente defiende las sociedades matriarcales uh -huh. y dicen, bueno, y de repente fueron invadidas por sociedades patriarcales, pero las sociedades patriarcales fueron anteriormente sociedades matriarcales, ¿entiendes? O sea, sí, eh, sí, eh, vale, bien o lo... cuando se dice el, vale. el paganismo está bien y el cristianismo está mal. Uy, ¿tú, Pero es que eh, él fue, fue pagano, previamente oye, pagano. Incluso claro. lo que nosotros entendemos como pagano, sí. como cristiano, en realidad era un imperio pagano. Uh -huh. eh, que eh, a mí no me gusta o yo no caso mucho con esa forma que yo creo que es idealista de pensar que existió un, un momento y que de repente sucedió algo, que es por eso yo te decía antes lo de ya viene de ser bípedo, Y podíamos entrar en, en el análisis de las consecuencias que eso trae a todos los niveles porque es una forma de, de tirar el, el anzuelo hasta dejar, hasta que el ser humano deja de. o sea, ni siquiera es, o sea. Porque. ¿De dónde viene? De, es, ¿entiendes? El tema importante que yo le veo es. el potencial que tienen las ideas para. Eh, ser vividas en el momento ¿no? entonces yo creo que tiene más potencia eh, la posibilidad de que incluso en cualquier circunstancia y en cualquier condición así el el, el simbolismo o la capacidad simbólica del hombre o el egoísmo que es otra gente que piensa que es el pecado original el, el egoísmo tú seguramente no porque sabes no, que hay no, un egoísmo muy interesante claro. eh, pero eh, da igual la situación Da igual estar preso, en el, da igual ser el gallo ese, siempre hay un espacio, una posibilidad de conectar con ese, con ese principio. Mientras que dices tú, bueno, no, si la única opción si el simbolismo es el problema, si el egoísmo es el problema, si esto es, no hay ninguna, no hay solución. No, no, no es que no hay solución, es que solo. Es que... Bueno, sabes que esa es la conclusión A la que llegó Freud A mí Freud es un tipo que A ver, digamos que el psicoanálisis A mí no me gusta No me gusta por una, no me gusta el, el, La idea que hay Por ahí del psicoanálisis A mí el psicoanálisis me parece una cosa interesantísima No me parece una disciplina científica No sé por qué se empeña la gente en decir, que lleve una disciplina científica Porque no lleve un caso de esos En el que son una serie de ideas que surgieron de un paisano que les dijo y no les pasó nada sencillamente dijo él porque pareció a él cosa por otro lado pues llegó a esa reflexión dijo cosas muy interesantes que en esos momentos parecieron una barbaridad cuando falaba de de lo importante que era los sueños en la vida de las personas y verdad creo que nadie pueda dudar de que Eh, en los sueños se reflejan muchas, muchas vivencias de las personas eh, pues de lo importante que ya era el tema de, de los abusos sexuales en la infancia, de lo importante que ya era la infancia de por sí bueno pues una serie de cosas que nadie decía en aquel momento que dicho el ser aparte de otra serie de barbaridades que, que bueno, que, que dicho pero bueno, como, como tantos pensadores pero bueno, Freud estaba estaba obsesionado obsesionado o bueno digamos que era su objeto de estudio y era la neurosis la enfermedad mental ¿Mm? y por qué, qué las personas eh, tenían esas enfermedades mentales eh, de dónde venían de tal y mientras mucho tiempo pues se dedicó a buscar maneras de, de de curales terapias y demás pero al final al final de la de la subida eh, creativa científica digamos Bueno, científica no porque el científico nunca fue pero bueno la subida teórica eh, escribió un libro que como una reflexión que para mí para mí es muy importante y, y da mucho más valor a Freud que dio un libro que se llama Malestar en la cultura en el que dice que no es la neurosis es algo que pasa a algunos seres humanos y es que la neurosis forma parte del ser humano precisamente porque el ser humano no está integrado en la en la naturaleza desde, desde el momento que existe cultura dice él existe neurosis son son inseparables la una de la otra ¿por qué? porque no no estamos ahí estamos aquí pero yo mentira estamos mal gusto no no estamos bien no estás bien en el momento que, que nosotros vamos a salir por esa puerta y vamos a pisar Eh, cemento y vamos a pisar dos no, pero, pero coño, que fuera A mí me gusta mucho la definición de cultura Que da Jaime Herrero Que es, cultura es Todo aquello Que hay Si pones dos piedras en un prado uh -huh. Lo que hay en medio de las dos piedras Eso ya es cultura O sea, no decir que el, el, Bueno, salimos ahí, el, el cemento y tal Eso es una cosa que Está muy bien y tal, pero si no fuera de cemento y fuera de prado también es cultura bueno él no eh, digamos que Freud no estaba hablando de cultura más como el fecho de, de que se reúnen un grupo de seres humanos y creen una estructura simbólica yeah. eh, no es que yo a mí no me gusta mucho claro Freud y, tío yo no, a mí Freud no me gusta nada no, a mí me gusta no, me gusta igual porque... son prejuicios tío igual son prejuicios no no claro, yo es... entiendo lo que incluso eh, yo entiendo Esa visión de la cultura, yo te digo así como lo veo yo, para mí es el reflejo y la prefiguración de lo existente. Pero si es el reflejo de algo, es el reflejo del de interior del hombre. ¿no? Es el in y a su vez es eh, la prefiguración del interior del mañana del hombre. Es decir, que es una consecuencia del, del ser humano. voy Hay aquí un programa en esta radio que se llama... Eh, la espada de Amocles que a veces hace cosas que tienen que ver con el psicoanálisis y que tienen mucho que ver con el simbolismo, porque los símbolos y el psicoanálisis van unidos completamente... es eso que se llaman los arquetipos bueno, o, el, o el tarot como, como prácticamente todo lo que pasa que ahí ha llevado este extremo sí, sí o como por ejemplo el tarot del que habla a veces Pablo uh -huh. o de eh, Pablo los Veloso, el, sí Pablo el Veloso que de la un, de es un programón eh, sí, la verdad que, sí. Joder. Eh, que es interesante incluso se me, antes cuando lo estaba pensando lo estabas diciendo eh, sí, que pues el, se me se me vino a la cabeza una ah, cosa que está. contradice lo que yo dije una cosa que yo dije antes no estabas que, comentando que el programa de él que es muy de símbolos es, precisamente sí que sí veces... sí pero estaba pensando que eh, mm, por ejemplo las eh, culturas que no son eh, agrícolas que son cazadores recolectoras eh, su pensamiento está repleto de mm, de símbolos por ejemplo mm. los arqueotipos y las eh, todas las formas de pensamiento eh, naturalistas al, como el chamanismo eh, que a veces habla Pablo de ello está repleto de de la utilización de símbolos pero es que eh, por ejemplo un arquetipo no es una cosa no es una cosa cosificada es decir no es un pensamiento o no es un no es un dibujo en esta pared uh -huh. tú puedes ser ese dibujo ¿Entiendes? no hay distancia entre el pensamiento entre el sujeto y el objeto que eso es lo que se, eso es el principio de, del arquetipo porque claro los símbolos hay muchos tipos no es lo mismo una imagen de algo que un ideograma que una letra que un arquetipo es decir que es que un animal un animal un lobo puede ser un lobo pero puede ser también el espíritu del lobo que es una cosa que ya es completamente simbólica y el espíritu del lobo ...puede ser una función dentro de ti mismo... ...así lo entiende la cultura chamánica... ...y no es o no tiene por qué ser... ...hay casos en que es agrícola... ...pero hay casos en donde no... ...o sea que antes eh, dijimos... ...o yo dije una cosa que es inexacta... ...no sé, yo voy a rebatirte lo que me decías tú... ...de que incluso las sociedades de cazadores-recolectores... ...tienen una cantidad de símbolos impresionantes... ...no te voy a negar que por supuesto son, son seres simbólicos... Porque, ...porque son seres humanos que ya estudian el símbolo... ...llevan ropa, llevan armas, o sea, son simbólicos... ...pero tú piensa ahora mismo en el sitio en el que estamos... ...voy a pensar en mí mismo... ...yo ahora mismo estoy cogiendo con la mano un micrófono... ...sé que se llama micrófono... ...yo no sabría fabricar un micrófono... ...no tengo ni puta idea cómo funciona un micrófono... ...no tengo ni idea de por qué... ...yo estoy hablando con este micrófono... ...yo no quetea... Eh, ...en el barrio de enfrente... ...puede estar sintiendo lo que yo estoy hablando con este micrófono... ...y es más... ...no puedes sentir uno que quetea en el barrio de enfrente... ...puedes sentir uno que quetea en el continente de enfrente... ...yo he puesto una chaqueta... ...yo no sabría hacer esta chaqueta... ...es más... ...no sabría ni siquiera... ...no sé... ...bueno, esta chaqueta... paz que lleve de, de un tejido sintético... Científico quiero decir que lo ofrecieron con una serie de compuestos químicos. Yo no podría sintetizarlo. Si fuera de algodón, tengo alguna pieza de algodón, la mi camiseta lleva de algodón, el algodón y una planta, sélo porque lo estudié, pero yo no sabría plantar esa planta. Y bueno, a lo mejor si yo en concreto sabría plantar la planta y hacerla crecer, pero no sabría después cómo... ...cómo convertir esa planta... ...en un, en un tejido ...de algodón... Eh, to, to, estoy bebiendo agua... ...de una botella... De, de, ...de un plástico... ...que se llama PET... ...sé por qué para que lo estudié... Que, ...que el plástico este sale del petróleo... ...pero claro... ...yo me pongo a pensar... ...veo petróleo que es esa cosa negra... ...un líquido negro y veo esto... ...y joder, es lo mismo... ¿Cómo puedo estar continuamente usando cosas que no tengo ni tan ni, ni la más remota idea de cómo tan fechas? ¿De qué son? No lo sé. El cazador-recolector está usando un taparrabos, pero seguramente sabe hacer ese taparrabos. A lo mejor incluso él no hizo ese taparrabos, porque hay una especialización y hay otro de la tribu que fue a los taparrabos, pero él sabe hacer el taparrabos. ...y sabe que si arma que lleva... ...esa lanza... ...lleva y un, y un cacho de madera... ...templado al fuego... ...y si quiere hacer una, una lanza... ...facela... ...yo no, o sea... ...yo, vamos a suponer que yo fuera un macarra... ...que llevara una navalla... ...y supiera usar esa navalla... Uh -huh. ...pero yo no sabría templar la navalla... ...ni sabría sacar el metal... ...y más el, el navallero que fabricó la navalla... ...tampoco sabría cómo sacar el metal... Entonces, ...entonces lo que tú... ...dices es otra cosa... De, ...yo entiendo... ...porque yo precisamente... ...lo que yo le veo a tu existencia... ...comparada uh -huh. con la de un cazador-recolector... ...es que en la tuya hay una ausencia... ...absoluta de símbolo... ...y la de él está cargada... ...precisamente de una capacidad simbólica tremenda... ...me voy a explicar... A ver. ...precisamente... Eh, ...el predominio... ...del desarrollo material... es la ausencia del símbolo y de, del rito. Porque, en cambio, un cazador-recolector, cuando mata a un animal, eh, su pensamiento, y si mira su cosmovisión del cazador-recolector, está sabe que acaba de matar el alma de un animal. Uh -huh. Y a lo mejor come el hígado de ese animal porque sabe que es la forma de de, de capturar el alma. de Es decir, hay una unidad con la naturaleza que, para explicarla, Eh, requiere del ritual del símbolo de tal, mientras que las culturas de hiperdesarrolladas materialmente que tiene que ver con el pensamiento simbólico pero también con otro montón de, de causas realmente el, el, son sociedades de, o sea, sin ningún tipo de rito por ejemplo cuando decimos aquí bueno esto de internet no sabemos cómo funciona, yo estoy aquí hay otro que me está escuchando desde, desde casa su puta madre Entonces uno piensa en los indios estos guayomami que se tomaban el, el engrudo ese que tomaban y hacían viajes astrales a, a, y conocían Nueva York cuando iban los antropólogos a conocerlos y que tenían toda una cultura y todo un lenguaje simbólico para expresar los diferentes pasos que hay entre la vida y la muerte, que es para lo que está diseñado el símbolo en realidad, para explicar... el proceso y el tránsito entre, entre la vida y la muerte y los renacimientos dices tú coño Abel si tu pensamiento simbólico es la nada comparado con el pensamiento simbólico de un cazador-recolector es decir que eh, el problema no es tanto el pensamiento simbólico porque sí, hay que comprender lo que es, sino hostia, toda un, una industria cultural y material que, tendrá, que tiene que ver con ...muchas otras cosas, tío... ...que son abstractas y... ...pero también son muy concretas, tío... ...y... ...y, y yo creo que... ...al poner el foco... ...en el símbolo, perdemos el foco de, de lo que... ...de lo que, o sea... ...estaría de puta madre que fuéramos a por agua... Eh, ...coger el agua de la fuente y tal... ...pero... ...nuestra vida sería profundamente vacía... Sino ...sin esa comprensión... Eh, ...porque... ...precisamente... lo que les permite a los cazadores recolectores que que todavía es precisamente esa forma de, de vida no tan en conexión con el bosque o con los otros animales o les permite tener la experiencia de la unidad de todas las cosas eh, con lo cual el símbolo está perfectamente integrado en su vida porque tienen esa comunión de, o sea yo creo que es allí entonces, va, entonces vamos a que ellos tienen unos pocos símbolos No, tienen tienen tienen más que nosotros. Rodeados. Yo creo que no, tío. Yo tienen más que, no. que nosotros, a ver, lo que Yo pasa que, es que no, así, no. tienen más que nosotros y mucho más profundos que nosotros. Ese es el problema. El problema es que nosotros estamos hablando de un tema sin tener los símbolos apropiados para expresarnos ni la experiencia vital apropiada para expresarnos en ella. Lo que pero, acumulamos son objetos, ¿entiendes? Mira, pero no es, símbolos. Es, y que esos objetos son símbolos, ¿qué? Que no es simbólico un micro, que no es simbólico con una botella, bueno, madre pero, de Dios. Ya, pero sí, no, pero... Y un símbolo pero total. Son, pero por encima de todas las cosas son objetos, tío, y es cultura mm, material, que... Eh, es que... No... Yo veo que... es un o sea es un error eh, eh, interpretar que Un eh, micro es un símbolo es un objeto tiene una acumulación de conocimiento increíble sí pero eso una acumulación de conocimiento brutal cómo se puede transmitir ese conocimiento brutal cómo yo puedo estar usando pero a es ver... una ínfima parte mira te voy a explicar te lo voy a explicar a internet ver. es una ínfima parte comparado con la ayahuasca la ayahuasca es un conocimiento brutal internet es una falacia ¿Entiendes? No lo, ¿Entiendes lo que te quiero Entiendo decir? lo que me quieres o sea, decir Es, es superior no... a todos los niveles yo no, no, no, es, no es que esté en contra De lo que tú estás diciendo Sino que mm, Es precisamente todo lo contrario O sea que es lo que tú es Toda esta acumulación que tú ves No es más que un... Para mí una acumulación con, son es, residuos Mira, pues para mí una acumulación que supone una cosa Que yo creo que hay por ahí por donde podemos casar Que hay Que personas que no tenemos la más mínima relación con, con nada de lo que tenemos delante, sin embargo, somos capaces de usarlo, somos capaces de disfrutarlo. Tenemos, en, en el, yo ahora mismo tengo la mano, por tener un micro en la mano, tengo una cantidad de conocimiento, tengo siglos de conocimiento acumulado, no, joder, tengo milenios pero bueno, de pero, conocimiento acumulado. Pero tú quién te crees que eres, y un, y un guayo mami que tiene ese, ese hacha... tiene mucho más conocimiento que tú acumulado. ¿No te creas... No, esto a ti no te sirve para nada, tú no comes de ello, pero el tío que tiene un pero hacha y que la aprendieron a, a en, Pero precisamente es que sí, le das más importancia de la que tiene. No, no le doy más importancia, yo creo, porque precisamente y esto es lo que no lo que puede llevar a nueva especie y a las demás porque dependen de nosotros al desastre. Al fin, Pero, no, no sé, yo ahí, yo ahí soy más rancio, tío. No sé. Yo creo que hay muchas cosas, tío, que no son los micros y, y que dependen de un, muchos más factores y que cuando eh, reducimos, eh, o sea, es lo que hablamos un poco al principio, a veces hace falta tener una estructura porque eso te permite poner las cosas en su lugar, entonces... Eh, lo que yo veo, lo que dices tú, no es que no sea verdad, que entiendo lo que quieres decir, pero yo soy ahí un poco quisquilloso por ponerlo en su sitio, porque considero que poniéndolo en su sitio se da importancia a lo que la tiene y se quita a lo que no la tiene. Entonces, eh, el problema, un poco, ¿no?, de nuestra existencia... Eh, Es más complejo que pensar que tenemos un micro delante y que es un montón de la conocimiento bella, bella. Que, que, y que es y, eh, y que es simbólico y tal. Es, eh, tiene más que ver con eso que decíamos antes de la cultura, ¿no? Entonces, de la cultura además, de. de, de un exceso de material que. que es. Que es, es complicado, ¿no? Pero mm, si. ...lo conectamos con el pensamiento simbólico... ...y lo queremos unir... ...yo te digo por dónde, por dónde lo veo yo... ...nos impide ver nuestro verdadero potencial... ...es lo que a mí me molesta de lo que dices... ...no que no sea verdad... ...sino que viéndolo así... nos impide es como yo veo como un bueno, chorro de agua ahí, tal, ahí entrando y tal, y digo coño, no lo veas así porque trovador, nos, yo nos... soy profundamente pesimista y apocalíptico, ya, y ya lo sabes ya, ya, ya, <risa> sí. yo no, pero entiendes claro. lo que te quiero decir, no es, no, sí, es que hombre, no, tenga, no es que no entienda lo que quieres decir o que no sea verdad, es que Eh, nos nos da más eh, capacidad y más vidilla pero, a verlo pero, de, de claro, otra tío, forma. pero tú mamillo, soy un cenizo, joder. ¿Qué, qué sentido tendría hablar de, de cualquier cosa aquí diciendo que está bien? Soy sí. eh, eh, un desastre. No, no, yo te entiendo, pero es que claro. yo tengo ese impulso de. de... Ah, claro, así cualquiera, no si te, cualquiera, te digo yo. Soy optimista tía, y tal. ¿no? No, hombre, no, eso eso no puede ser, no puede ser o yo en mi caso no puede ser. No, pero en serio, no sé, pues me lleva el peco original, el, el símbolo. Bueno, hay gente que dice que es la propiedad, otros dicen ah, que es el comercio, otros no dicen la diferencia es... entre eso sí y que esos están confundidos, hombre. Ya, bueno. <risa> en fin, bueno, ¿cuánto llevamos? Ah, un un par de yo creo que la gente se fue ya yo creo que a ver mire sí efectivamente porque sale un dos ahí que vale, este vale. ordenado y este otro ¿eh? vale, vale. Sí. igual tenía pues que, que desealo ya no vale vale vale. Y otro día ya, seguimos yo creo que ya la gente ya se cansó de sí. la gente que tenía la idea de con qué amenazamos esta vez el, el último la última vez que viniste amenazamos fue un de simbolismo y falamos yo creo que esta yo noche. creo que urge que hablemos de lo que es un ere o sea un ere sí es pues, una bueno, cosa puede ser un tema que ...que está ahí en el, en, en el meollo... Bueno, ...en el meollo de la cuestión... ...que nos puede... ...a ver cómo somos capaces el siguiente día... ...bajar desde esta nube desde de, hasta del hasta simbolismo... ...hasta un ere... Pues, claro. ...que no deja de ser una cosa muy... ...bueno, también es muy, muy simbólico... De, es muy, ...el, muy el simbólico. dinero, sí. últimamente estoy leyendo muchas cosas... ...sobre el concepto de dinero... ...y el símbolo más... más ...y uno de los símbolos más impresionantes... ...y sí que es más símbolo el dinero que, que la palabra escrita... ...es una cosa... No, ...es que joder, es que es Increíble. el gran símbolo... Sí. Pues a, a, a ver, pa, queda la cosa entre el aire y el dinero vale, vale, vale. estamos ahí. <ríe> no, sé, no sé qué será estamos peor ahí. en fin, pues bueno, colegas si ya que queda alguien que yo para pa mi idea no quedará porque a ver, estas cosas, estas horas de la noche pues no, no es normal no normal dedicarse a, a hablar de estas cosas pero bueno, en fin somos un, un par de raros que, que estamos ocupados en, en, en estos temas entonces bueno, pues nada, que se, se iba a hacer Eh, nada, pues despido me ya, pongo este cantarín como todos los hermanas, que lleva deseados deseabos a todos los que me sentisteis en el 107, no sentisteis esta noche somos dos, en el 107.3 a toda la gente que nos sintió a través de, de www.radio.com y toda la gente que sienta el diferido y que descargue el programa no tengo más que deseos ellos que, que no que que los collen ¿vale? que no los collen, colegas Venga, hasta la semana que veo. que te ha hecho tragar en el colegio, el señor maestro, solo ha servido para que ahora sepas, que esto es un cabello, pura y simple tomatura de pelo, porque ahora el pasado por arte de magia, tiene vida propia, y va cambiando, según de llenar biografías, en la enciclopedia, viviendo todo total, para que no fueran los hechos, que nunca es bueno que la gente sepa, que reyes, Antes de que se acabe el programa, un saludo muy grande, especialmente a Incio, que aguanta hasta el final. Incio, ya es un máquina, tío. ¡Mira <risa> y verás cómo te todo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 Eres un sabes que la vida estás una nausea constante que siempre los mismos problemas Sin parar Encima de petrusco que ya Demasiadas vueltas, demasiadas veces En el mismo sitio lo has comprobado A cada tropiezo le sigue un palo Nada, se para nada Siempre nunca se convierte en rana. Y otra vez se pone en marcha. La misma que mueve el engranaje. En estaciones de a viernes. Comicos y festivos. El tiempo ya te para ver las venidas. intentar discernir entre tanta borra ya ya les vale. De cuentos chinos y embusas oficiales. Punto final y mucho cuidadito. Para hacer recordar quién fuera el tertindasciado general. Porque ya da igual porque yo los supuestos contestatarios. Miren también de las arcas el estado.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 Que no te cojan, que te cojan, que no, que no, que no te cojan, que no, te coja no, no te que no, no, no, te no, no te no, no te no, no te no, no te no,